Gastó sus primeros dos minutos. Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Con Hugo Lobo, uno de los socios fundadores del Dancing Mood, vamos a hablar de la fiesta que la banda va a protagonizar en el Luna Park el próximo 25 de agosto. En el mini recital de las 3:30, nuestro homenaje a Walter Malosetti. Nos visitará María de los Ángeles Chiqui Ledesma para hablar de Cancioneras, el espectáculo que sube a escena en el viejo mercado con cuatro voces femeninas: Mónica Abraham, Lorena Estudillo, la Bruja Salguero y la Chiqui. Historias de un día como hoy, el recuerdo de Adrián Otero y el Chango Rodríguez. Los integrantes de Les a f e r e s estarán en las 7:50 para presentar su segundo trabajo discográfico: Tornasol. En la agenda musical de hoy, el ciclo Cuando cantan los bombos, organizado por la u o c r a en el auditorio Hugo del Carril. Va a comenzar el viernes 2 de agosto con Ariel Carlino y la leyenda. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir.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 Muy alta, del 87%. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. Y el pronóstico del tiempo indica para hoy una mínima de 14, una máxima de 18 y lluvia a partir de primera hora de la tarde. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones aislados. Vientos moderados del oeste cambiando al sector sur. Se vuelve a repetir en el extendido la lluvia el jueves por la mañana con una mínima de 12. Y una máxima de 15, mejorando a partir de la tarde. El viernes una mínima de 7, una máxima de 15. Y el sábado temperaturas más o menos parecidas. Una mínima de 8, una máxima de 16. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook a través de Prohibido Amanecer. No, podés escuchar en internet en www.radio m750.com.ar. Arrancamos como siempre vendiéndote el final, lo que va a pasar en la última media hora del programa de hoy. Nuestro homenaje al maestro Walter Malosetti. La música de Walter Malosetti se va a adueñar del programa en la última media hora. Serum. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro. En AM750. Se viene un nuevo Luna Park para la gente de Dancing Mood. Se viene otra fiesta. Será el 25 de agosto, y allí, por supuesto, no solamente habrá material nuevo, sino fundamentalmente un gran repaso de una banda que ya a esta altura del partido es veterana, que pasó la década de laburo y que, de la mano de un trabajo absolutamente independiente y autogestionado, pero esencialmente de una notable calidad, sigue sumando gente a través del tiempo. Dancing Mood. Contando que el próximo 25 de agosto se viene otra fiesta, y cuando digo otra fiesta, tiene que ver con el clima que propone Dancing Mood.、Eh, esto ya se vivió en el Luna en otra oportunidad, esto ya se vivió en el o p e r a en el 2007, en el Gran Rex en el año 2010, en algún Niseto donde se cortó la calle y la fiesta terminó copando el barrio. Estamos comunicados con uno de los padres de la criatura, o el padre de la criatura, el gran padre de la criatura, el señor Hugo Lobo. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué t a l Buenas noches, ¿todo bien? ¿Terminando el ensayo? Terminando el ensayo acá comiendo una parrillita con la muchacha. Está muy bien. Decíamos, la palabra fiesta por ahí es lo que mejor le queda a la presentación de una banda que en vivo se enriquece muchísimo más allá de su calidad en estudio, pero que en vivo cobra en ese intercambio con la gente. Una fuerza casi demoledora. La palabra fiesta me parece que es la que mejor le cabe, más allá de concierto, de recital o de cualquiera de esos sinónimos que andan dando vuelta por ahí. Sí, yo creo que sí, más que nada en esta oportunidad, ¿no? que para nosotros este, poder llevar a cabo por segunda vez, este, de manera independiente y autogestionada, un show tan importante como lo es tocar en el Luna Party. con... Con el invitado que vamos a traer y, y celebrando estos 100 shows que fueron de la gira de este disco, que fue siempre para nosotros sí, es un buen acontecimiento que se lo podemos llamar fiesta y reparto con la gente cada vez que tocamos también, y más en esta oportunidad de que la gente entiende lo que significa para, para nosotros y para ellos.、Uh -huh. Uno supone que cada paso que se da en este proyecto, que como bien vos subrayabas, Tiene que ver con lo independiente, con lo autogestionado.、Eh, uno mira hacia atrás y ve el crecimiento sostenido desde el año 99, el crecimiento arriba y abajo del escenario, el crecimiento en función de cómo la música se va haciendo cada vez más sólido. El mensaje de Danzimuth, ya a esta altura del partido, es un, es un mensaje absolutamente sólido, pero además cómo va creciendo, como decíamos antes, la cosa con la gente. Vos mirás para atrás. Te ves en el 99 con la idea de armar algo que recree de alguna manera aquellas viejas Big Bangs que suenen con, con la música de los 50, de los 60, de los 70. ¿Y qué encontrás cuando miras para atrás y, y te ves en el año 99 intentando comenzar a armar el, el bosquejo de esta gran banda? Y mucha.、Eh, mucho disfrute, mucha ilusión, muchas. Muchos factores de cuando uno arranca a tocar y, y quiere ir mostrando los conocimientos que uno va adquiriendo con el estudio y con, con lo que uno va aprendiendo. Este, la verdad, que un montón de sueños y un montón de cosas que, sin, sin esperar resultados y sin un objetivo claro, en decir, bueno, el día de mañana vamos a hacer un X show grande o va a venir un montón de gente a vernos, ¿no? Pero, Este, eh, es una etapa de, que la recuerdo con mucho cariño y trato de estar siempre de ese lado. Y, y nada, la cantidad de cosas que fueron pasando, la convocatoria de los músicos que, que se fueron sumando, las ideas y los temas de, que defendimos y el estilo que, que se defendió en ese momento, que era tan raro, ¿no? Y la música instrumental también. Sí, sí. Y un objetivo. Casi cumplido del todo es poder haber metido a estos grandes de la música y a estos compositores que, que recreamos tantos años dentro de lo que es el rock nacional y dentro de, de la gente joven, ¿no? Entonces, es una satisfacción muy topada. Y cuando decía muchas ilusiones, lo decía por eso, ¿no? El, el brindar y compartir la música que a uno le gusta. Yo, que siento que, yo siento que la banda es como un puente generacional, sí,、eh, ¿no? Porque une sí, sí. De, desde arriba del escenario、eh, une a Duke Ellington, a, a Count Basie, a Bill Evans, a, ¿qué sé yo? a Barry White, a los Carpenters, y de repente este, en, esa, en esa mixtura que también este, se ve abajo,、eh, papás, hijos, y esto que es、sí. viejo, bueno, y esto sonaba en los 50, sonaba en los 60, sonaba en los 70, y genera disparadores en aquellos pibes que no, no se enfrentaron en esa vidriera musical todavía. Con un montón de, de opciones para recrear desde el swing, el jazz, el blues, el rock, el rock and roll.、Eh, es un puente generacional en este sentido, d a n c i Mood. Totalmente, para mí es muy f l a l e r o eso, ¿no? de ver a mucha gente、sí. con los padres y con los hijos también hoy en día este, compartiendo un recital, que eso、eh, antes por lo menos no era muy común, ¿no? sí. y hoy en día por lo menos para d a n c i Mood es un. Es una moneda corriente. Sí, señor. Me hablabas de un invitado. ¿Quién va a estar el, el 25 de agosto? Uno de los invitados,、Uy. el anunciado de Limbard Golding, sí, que、señor. es、eh, guitarrista y cantante de los Specials, una banda emblemática de cine de los 70 en Inglaterra, donde se volvió a gestionar esta movida del Sky, lo que se le llamó el Sky Ingress,、uh -huh. que fue el revival. Que fue una movida de un sello independiente que se llamaba Tutón, que pateó el t a b l e r o dentro del rock inglés también. n o、sí. Fue un movimiento que, que, que fue lo primero que metió a, a, a la música negra dentro del rock blanco, ¿no? uh -huh. cosa、uh -huh. que después influyó mucho a The Clash y a un montón de bandas que, que, que mezclaron un poco todo: n o el reggae, el soul, con el rock británico. o ¿no? n、sí. Uno de los emblemas son los Specials. Y uno de mis ídolos de la adolescencia y de la infancia, así que grabó con nosotros en el disco triple. Es uno de los invitados y es uno de los que le devolvemos la cortesía, más allá de que mucha gente no lo conozca particularmente, de, de poder darle la oportunidad de tocar acá、claro. y para mucha gente. Sí, señor. Hugo, para redondear la, la invitación, con la entrada al luna,、eh, el público va a recibir una, una tarjeta digital que contiene. 21 track para, para descargar non-stop y a su vez dos inéditos que son parte del próximo disco. ¿Esto es así? Sí, este es un compilado del disco triple、claro. y dos inéditos que van a ser parte del próximo disco. Que tienen la particularidad, como todo el próximo disco, que van a ser todos temas propios.、Claro. Así que este, eso es una novedad también para nosotros que siempre recreamos. Este objetivo ese ya、sí. está bastante cumplido、uh -huh. y ahora me veo en la necesidad de componer y. Eh, respetando、bien. esa misma línea, hacer temas propios. Aunque, Hugo, son todas recreaciones que terminan convirtiendo al tema en un tema nuevo, porque, a ver,、totalmente. es poner una, una olla a fuego lento, meterle un condimento SK a cada una de, o a casi todas, esas viejas partituras y sacar de ahí algo absolutamente nuevo. Y hablar, sí, totalmente, pero bueno, hay mucha gente que no lo entiende de esa manera, yo sí, pero bueno, para su mismo. Ese, este otro c o n d i m e n t o también. Sí, señor. Hugo, un gran abrazo. Gracias por, por la fiesta que se viene, porque insisto, cada una de estas grandes reuniones, como fue la del Ópera, la del Primer Luna, la del Grand Rex, o aquella de d e n i s e t o con el corte de calle incluido, todas fueron fiestas. Así que el 25 de agosto a vivir una más. Así es, muchas gracias por el espacio, como siempre, están todos invitados. Un gran abrazo, Hugo, y nos vamos con música de Dancing Mode. Thank you. estabas escuchando la versión de Dancing Mood de Close to You, aquel clásico de los Carpenters. La voz invitada, Mimi Maura. Campana de largada. Prohibido amaecer. n Gustavo Campana. Hasta las 4 en AM750. Siempre te decimos: la mejor forma de saber qué pasa arriba del escenario es averiguar qué pasa abajo. La historia del artista, su herencia musical,、eh, con qué mochila llega, batallas ganadas, batallas perdidas.、Y、hoy vamos a hablar con una santafesina de venado tuerto. Nos separan 11 años de su aparición en aquel precosquín. Vamos a llegar hasta el presente para hablar de, de cancioneras, pero esencialmente vamos a repasar. Un poco su, su historia musical, pero antes, antes de escucharla, te la voy a presentar a través de sus sonidos. 僕はこのようとうに思うときに、 よんだけせあ。 Ahí estábamos escuchando a quien nos visita esta noche, a María de los Ángeles, Chiqui Ledezma, junto a Teresa Parodi, en el último trabajo discográfico de Teresa, haciendo Ramón Maciel. Chiqui, buenas noches y buenas muchas noches. gracias por visitarnos. No, por favor, ustedes por la invitación. Mientras sonaba el tema, hablábamos del de trabajo en el Ecuni, hablábamos de,、uh -huh. de Teresa, y mientras yo te escuchaba, s e me mezclaban dos imágenes que tienen que ver con, fundamentalmente, con vos. Una es Mercedes Sosa, de quien te he escuchado hablar muchísimo、uh -huh. y a quien rescatás, te diría hasta por encima de su trabajo este, musical, ¿no? Totalmente.、Eh, ese trabajo multiplicador, este, esa llave para abrir puertas y oportunidades, esa, esa convocatoria permanente a, a, a las nuevas generaciones、uh -huh. que se iban sumando, esa mixtura en el escenario entre ella, este, el rock nacional, bueno,、eh, to, toda esa gama de cosas que. Fundamentalmente estallaron a partir de su regreso en, en el año 82. Pero cuando hablábamos del presente de Teresa,、ah. se me venía otra Mercedes, que era otra persona que multiplica oportunidades,、Totalmente. que todo el tiempo está generando, y sobre todo a través de sus últimos discos, que la acompañen en esa mixtura: Arbolito, a r i s t i m u n i o Ana Prada. Ana Prada. Bueno, ...no,、sí. Es como que ella dijo: Bueno, vamos a llevar de la mano, por ahí como la s i a n a Negra. Exactamente, y aparte, bueno, en el caso de, de Teresa y de la Negra, dos de las figuras más grandes y emblemáticas que tiene、eh, nuestra Latinoamérica, no、mm -hmm. solo nuestro país, sí, claro, nuestra claro. Latinoamérica, porque Teresa creo que es una de las grandes creadoras al nivel de Chabuca o de Violeta sí, sí, Parra.、Claro. Este, tienen esa generosidad y esa, y esa apertura. Como dicen las madres que hace un rato、mm, estábamos hablando,、sí. de verse reflejado en el otro. Es cierto. Entonces, ahí es cuando se abren las posibilidades.、Uh -huh. Porque en algún momento estuvieron en el otro lugar. Sí, claro. Entonces lo pueden reconocer, no solo mirarse para adentro y el ego.、Uh -huh. Y aparte, esta cuestión que tiene que ver con la militancia. Con la militancia, bueno,、eh, puede ser política, pero la militancia también dentro del género,、uh -huh. con el género. Sí. Con la música, con el folclore, con lo que nos identifica con la música latinoamericana, esto de abrir puertas y sumar a otros géneros, o, o, pero siempre siguiendo como una estética,、sí. este, acercando a los jóvenes a nuestra música, porque, qué sé yo,、eh, mucha gente. Bueno, ahora, ahora está, el folclore es como en, en este momento. Eh, hay mucha gente y hay muchas escuelas de música、sí. que tienen la orientación al folclore, entonces hay muchos jóvenes que se acercan al folclore.、Uh -huh. Pero en algún momento, sobre todo durante la dictadura y un poco después,、eh, hablar de folclore era hablar de cierto. Sector del folclore que no identificaba a la, a la gran a la, no, a la mayoría de, de, sí,、claro. de nosotros. Bueno, yo era chica, pero de los、sí, viejos sí, o de la、supuesto. gente que se identificaba con Tejada Gómez, con Mercedes,、claro. con, que había, estaban exiliados. Había vuelto el folclore este, paisajístico, ¿no? Sí, de, y, fa, y facho. Claro, el paisajístico, el que se, el que se alejaba del documento histórico,、Exacto. el que, por supuesto, rompía lazos con. Con este, aquella nueva canción que había nacido、Ajá. en Mendoza, Matus, con Tejada Exacto. Gómez, Exacto. era romper, romper ese, ese lazo y, por supuesto, este, sí, sí, desde ya, convertirse en el, en el folclore facho. Hoy vamos a, a recordar. Uno, historias al Chango Rodríguez, porque、uh -huh. hoy es la fecha de su nacimiento, y por supuesto, si hablamos del Chango, hablamos de Luna Cautiva.、Yeah. Y en eso de estar enraizando historias, si hablamos de Luna, ca de luna Cautiva, también hablamos de Cafrune,、uh -huh. que la última vez que tuvo、yeah. el c o q u i n o antes de su muerte, arranca después de cinco años de no estar en el escenario. Aquí estoy de nuevo, después de, de tanta ausencia, y la Próspero Molina que se viene abajo, y después la muerte.、Yeah. Eh, desafiando en ese escenario al listadito de, de temas que sí, censuraban sí, sí, sí. a todos los que no podía cantar, y jugándose noche, la vida, fue, ¿no? diciendo: Bueno, si el público me lo pide,、eh, así que bueno, hay, hay, hay infinidad de, de historias por,、eh, por poner en la superficie para poder explicar qué fue pasando, sobre todo en los últimos 10 o 15、uh -huh. años. Esto coincide por ahí con, con el comienzo de tu carrera, y nosotros venimos sosteniendo. Eh, como una gran hipótesis del programa, porque han pasado muchas voces femeninas、uh -huh. que tienen que ver con, con nuestra música popular, que desde hace ese, sí, una década o un poco más se dio un fenómeno de multiplicación de voces femeninas、uh -huh. que se sumaron a las que ya venían, a las que ya tenían historia, que van desde Marían Farías Gómez、oh, sí. con, su, con su presencia desde los 60, Teresa hizo estallido a partir de su primer este, trabajo discográfico en el 82、Exacto. y todo lo demás. Pero en los últimos 10 o 15 años hay un montón de, de solistas,、sí. pero esencialmente grupos vocales femeninos que van desde Aymama, Las m u l i e r e s Sole s y Lunas. ¿Qué pasa con ese fenómeno tan, tan, tan extraño, tan particular, tan hermoso al mismo tiempo? Y bueno, tenemos desde hace como si 6 o 10 años un país que canta. y Y mujeres somos muchas, y creo que tiene que ver con este fenómeno también que te decía de las escuelas de música. Sí. Eh, creo que yo hago música desde muy chica. Mi casa fue un espacio siempre, la casa de mis viejos, ¿no? uh -huh. sobre todo en la época de la dictadura. Un espacio donde se juntaban artistas, donde iba Armando Tejada Gómez Pero...、eh, cuando estaba prohibido.、Eh, bueno, era un, sí, refugio, un refugio para. Un、sí. refugio. Yo me crié entre todos esos locos, un、lindos. refugio de sobrevivir.、Ah, claro, ah. mi viejo era un militante, fue un militante. Y, y bueno,、eh, creo que. que Todo eso、eh, dio sus frutos. No es、uh -huh. casual que nuestra generación no,、claro. cante, cante a ciertos creadores,、sí. eh, incursione, se relacione con el arte, se relacione con la belleza, porque el arte es belleza. Y bueno, y este fenómeno de las chicas cantoras, que es cierto, y vos sabés que yo d o y clases en la e m p y te contaba que、sí. yo cl di clases también acá en la Escuela de Música de, del Súter, en la Fundación Octubre. Y las alumnas que tengo son increíbles. Chicas、sí. jovencitas que de 20 años o menos, que ya vienen a estudiar, pero ya cantan y conocen e investigan esta cuestión de Internet. También a b i e、eh, r t o muchas puertas. Es una gran herramienta. Abierto. Y no es solo esto,、eh, como nos pasa con las cancioneras, que, que es este espectáculo del que te vengo a、sí. contar un poco, no es solo esta cosa individual. Bueno, yo soy cantante, hago mi carrera solista, sino. Esta cosa de juntarse,、uh -huh. de encontrarse en el otro. Bueno, ese es un factor común también en tu carrera. Claro. Bueno, sí, sí. ¿Eh? La cosa o grupal、sí. o, o estar siempre este,、sí. uniendo voces. Sí, a mí me gusta eso.、Claro. Me gusta mucho eso y creo que en mi generación.、Eh, Después de los 90, vamos a hacer unos clips. Sí, sí, e s t o s bien. Después de los 90, q u yo gané Cosquín en el año 92, como、uh -huh. solista de canto, era chiquito, tenía 18 años. tenía El grupo que me acompaña, Cosecha,、eh, ganó en el 99 como conjunto instrumental. Pero claro, en los 90 nosotros no teníamos la música que nosotros hacíamos,、claro. que tenía los fundamentos del nuevo cancionero, de aquellos viejos que nos marcaron sí, sí, sí. El, el camino a seguir,、uh -huh. no tenía cabida. Porque、claro. había una música, se promocionaba una música que era coherente con la política neoliberal、uh -huh. que estaba.、Está、muy bien,、claro. eh, Pasando en ese momento. En ese m m e n t o、no、Un callejón sin salida. Claro, bueno, veías ni a Teresa, ni a m e r c e d ni ninguna de ellas en Cosquín.、Uh -huh. Y s i e n t a menos nosotros. Claro, entonces ganamos á b el pre-cosquín a nivel nacional, pero no teníamos trabajo.、Y、entonces empezamos. Bueno, yo vengo de donde vengo y dije, bueno, yo quiero cantar. Si nadie me llama para cantar, yo voy a cantar igual, me lo invento. Si、sí. nadie, me lo, nadie me llama, me llamo sola. Entonces ahí empezamos a generar espacios y movidas de autogestión,、claro. desde muy chiquitos.、Uh -huh. Entonces llegamos a esta parte sabiendo que la única manera de salir adelante es sumándonos. Sí, sí, claro. No compitiendo, sumándonos. Sumando. Es la manera de hacer las cosas. ¿Qué es cancioneras?、Ah, sí. Bueno, cancioneras es eso: una suma de, de cantoras y de músicos y de gente, productores que, se han, que han confiado o en e n u s t r en nuestra. Nuestras ganas de hacer, somos cuatro cantoras de distintos lugares del país: está la Monia b r a m Mendocina, está Lorena s t u d i l l o que es de aquí de Buenos Aires, sí, sí. la Brujita Salguero, que es Riojana, y bueno, yo que soy santafesina, que vamos a hacer una mixtura de temas, también eligiendo un repertorio este, de autores nuevos y de autores referentes. Acompañados por Pablo Fraguela, que aparte ha hecho los arreglos vocales, porque ahora te cuento un poco de qué se trata. Claro, porque hay que unir esas. Claro, porque no somos,、eh, no, no vamos a, a, a en este caso a subir como solistas,、uh -huh. sino vamos a subir cantando las cuatro juntas, con arreglos muy、claro. bien armados por Pablo,、eh, vamos a dúos, a tríos, este, a algún tema sola, pero es un espectáculo armado entre las cuatro, sí, es sí. un ida y vuelta todo el tiempo. Y bueno, en la percu está Matías Furio y en la guitarra el mendocino Marcos Di Paolo.、Uh -huh. La idea es un folclore, a ver, que tenga al, al país como distrito único, digamos. Va, vamos a ir de... A Latinoamérica. A la... ¿eh? ah, Latinoamérica. Sí, a la Latinoamérica.、Ah. Se van a tomar、eh, temas de Víctor Jara,、bueno. de Chabuca Granda, de varios autores latinoamericanos.、Eh, bueno, la identidad completa. Totalmente.、La、identidad es, completa. Es, somos. Un, somos Una cosa.、Sí, <risa> en Latinoamérica. Sí, Por supuesto. ¿Cuándo por supuesto. o comenzó, antes de ir a, a escucharte con Cosecha, cuándo comenzó la, la historia con, con Cosecha? En la Escuela de Avellaneda,、ah, en la EPA.、Eh, yo me vine, yo estudié en la Universidad de Rosario, me vine a vivir acá, y mira qué cosa, ¿no? Porque no es que éramos compañeros con los chicos.、Eh, íbamos a la Escuela de Avellaneda, pero nos conocimos militando en una agrupación que habíamos hecho de alumnos. En ese momento, la Escuela de Avellaneda estaba en un lugar. Que no, le prestaban a la escuela al, en un jardín de mañana y de noche era la escuela, y estaba muy venir abajo. Entonces formamos una comisión de alumnos para ayudar a reparar los sí, baños. Sí. Y ahí nos conocimos ...mira, con Pablo Fraguela, con Pedro Furió, y en ese momento Pedro Borgovelo, que ahora forma parte de Arbolitos.、Claro. ...este... Y bueno, y ahí empezamos a trabajar juntos ...para este... para esta escuela. Y bueno, y obviamente teníamos mucho en común, no solo la, la manera de ver las cosas, sino la manera de escuchar. Y, y, y, y bueno, y, y prácticamente nos q u e r í a m o s juntos, porque estamos hace 15 años. Claro. Hace 15 años. Bueno, luego、pa、Pedrito Borgovelo、eh, empezó a tocar con Arbolito, que también eran compañeros nuestros, y también、uh -huh. estaban en este, en este grupo de militantes sí, haciendo sí, sí. cosas para la EMPA. No hay casualidades, s ¿no? Claro. No ¿viste? hay casualidad.、Eh, y bueno, y ingresó. t a t i c a l a que también era alumno de la EMPA, y Matías f u r i o que no era alumno de la EMPA, pero era hermano de Pedro f u r i o Todo e m p a r e n t a d o s、sí. En esto, como siempre decimos, de sumar sonidos para recordar o para descubrir, si ya habías escuchado a la chique con cosecha, bueno, volver a hacerlo siempre es un gusto. Pero si no lo conocías, que esto sea algo así como el detonador para que lo busques, para que sepas、bueno. de qué se trata, qué hicieron. Que, ¿Cuáles fueron los frutos de toda esa cosecha? Escucharos. Compaña María de los Ángeles, Chiqui Ledesma. Estamos hablando de cancioneras, pero esencialmente estamos hablando de su historia. Para que vos conozcas algo más, si no la conocías y recuerdes toda su, todo su pasado musical, si ya habías tomado contacto con él, para contarte solamente una de las cuatro piezas de este espectáculo que sube a escena el viernes 2 y sábado 3 de agosto a las 21, en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la valla l 3100, 3100. 77. Primero las noticias, nos faltan ocho minutos para la una y después seguimos hablando con María de los Ángeles Ledesma. Y 50, en 7:50. Argentina avanza derecho a la información. Hora c e r 0, 53 minutos. Humedad 87%, temperatura 15 grados, una décima. La desocupación descendió del 7,9 al 7,2% en el último trimestre. Lo anunció Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar una fábrica en la ciudad de Cañuelas. La presidenta expresó que este retroceso en el índice de desocupación tiene que ver con una política pública activa de sustitución de importaciones para que la gente produzca en el país. El nuevo índice del de segundo trimestre del año que estamos en curso, hemos vuelto a hacer descender el índice de desocupación en la República Argentina del 7,9 al 7,2. En el primer trimestre habíamos llegado al 7,9 del récord que teníamos, 6,9 en diciembre, y hemos vuelto a descenderlo a 7,2. Y tiene que haber esta política pública tan activa en generar sustitución. En o d u c i ó n de importaciones, en hacer fuerza y dar préstamos para que la gente produzca en el país, en lograr que jóvenes argentinos tengan su primer trabajo industrial. Todo esto contribuye a que hoy podamos anunciar que hemos vuelto a hacer descender el índice de desocupación en un mundo en el cual nos dicen que en algunos países de desarrollo del mundo están llegando no solamente a una desocupación de dos dígitos, sino desocupaciones que la verdad nos llenan de dolor en el alma del 26%. Juan c a b a n d i e calificaron de electoralista el Metrobús y las inauguraciones en el subte. Los candidatos a senador y diputado del Frente para la Victoria por la ciudad de Buenos Aires criticaron el uso electoral de las inauguraciones realizadas por Mauricio Macri. Con respecto al subte, Filmus expresó que en 2007 el jefe de gobierno porteño prometió 10 kilómetros por año y no hizo ni 10 kilómetros en todo este tiempo. En tanto, c a v a n d i e r habló sobre el conflicto entre metrodelegados y el gobierno porteño y sostuvo que no se puede impedir a los trabajadores que pidan por sus condiciones de seguridad. Patria Grande. La cumbre del ALBA acordó impulsar los planes sociales y económicos de sus respectivos países. Nicolás Maduro afirmó que los jefes de Estado ratificaron un reimpulso especial a todos los planes y misiones sociales en el campo de la educación, salud, cultura, derecho a la alimentación y el ambiente. El mandatario venezolano calificó a la cumbre que se sonió, sesionó hoy a puertas cerradas en Guayaquil como profundamente exitosa, ya que coloca a los miembros del bloque en un nuevo ciclo de desarrollo y consolidación. Pelota. En las primeras dos fechas del torneo inicial solo podrán ingresar socios a las canchas. El presidente de Argentinos Juniors y vicepresidente primero de la AFA, Luis Segura, argumentó que esta medida surge de los organismos de seguridad. Por lo tanto, los socios con cuota al día en cada uno de los equipos de Primera División y de la B Nacional serán los únicos que tendrán permitido ingresar a los estadios en las dos primeras fechas de esas competencias. Del mismo modo, seguirá sin poder entrar el público visitante. Humedad 87%, temperatura 15 grados, una décima. Tatiana k u s h n i r 750 Avanza. Derecho a la información. Vivamos un invierno más saludable. Amamanta a tu hijo hasta los seis meses. Completa sus vacunas. Lávale las manos con agua y jabón. Si tiene fiebre o le cuesta respirar, Llévalo al centro de salud más cercano. Más información, llama al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. Presidencia de la Nación. Campana de largada. Prohibido a m a n e c e r Gustavo Campana. Hasta las 4. en AM750. Todo El nuevo día seguías escuchando a la c h i q u i junto a Cosecha, una de a ver, una ver, de sus tantas sociedades ¿no? a la hora de, de hacer música. Está por ahí la, la, la de más tiempo, la, la más cercana, la que siempre está a mano. Y después hay un montón de, de uniones que tienen que ver con otras voces solistas a la hora de sumarte a, a discos o espectáculos, ¿no? porque sos una cantante de mucho escenario por encima de. Del estudio, o sí, hay, hay mí, más escenario que estudio. En, en estudio hay mucho, pero porque empecé muy chiquita,、Ajá. tuve esa hermosa posibilidad. v i s t e Pero a mí me gusta el escenario, sí, me gusta、claro. compartir, me gusta estar ahí con la gente, disfrutar. Me hace muy feliz eso, v i s t e es un lugar de felicidad. De felicidad plena, más allá de que la gente. Más, muchas veces vamos a lugares donde no se escucha nada porque el sonido, sí, porque complejo, la gente come, una peña.、Sí. Pero qué sé yo, es una felicidad poder, poder estar arriba de un escenario haciendo lo que a uno le gusta, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con.? Con la Pachamama, porque justo arranca esto en agosto, ahí. Y, y seguramente tiene un lugar especial dentro de, del espectáculo. Sí, m i r a en realidad armamos el espectáculo, cerramos la fecha y después nos dimos cuenta que era、claro. cerca de la Pachamama. Y como、sí. todo lo que vamos a hacer está relacionado con nuestra tierra,、claro. dijimos, bueno, esta es una hermosa oportunidad para meter ese festejo, esa celebración, esa ceremonia dentro de esto. Somos todas mujeres,、uh -huh. hacemos música de nuestra tierra. Eh, y bueno, nos pareció que estaba buenísimo recordar eso como una, como una ceremonia, como un ritual tan nuestro, ¿no? Sí, sí.、Eh, que por ahí, acá en la ciudad, no, no, no es tan conocido. Por ahí nosotros nos juntamos, por ejemplo, con, con amigos músicos, con、uh -huh. el Claudio Sosa, con el Topo Encinar, con un montón de amigos músicos y, y, y celebramos la Pachamama, hacemos、claro. el ritual entre nosotros. Sí.、Uh -huh. Eh, pero no es, una, no es una, una ceremonia muy habitual en la ciudad de Buenos Aires. Pero... Sí, mira, nosotros celebramos San Patricio. n o Claro. Bueno, Bueno, son cosas que todavía tenemos. Son batallas que tenemos、Está、que seguir. Está bien. s vos sabés, la p a c h a m a qué divertida.、Eh, ¿qué? Claro, arranca, son... La p a c h a m a a r r a n c a a las 9 de la mañana y no termina nunca. <risas> Puede seguir todo el mes. Pero ¿sí? bueno, no, no. Halloween, ¿no? Que dejamos Halloween.、Vale. Son herencias que han quedado de, de sí, esto sí, que estamos c h a r l a n d o Sí. En el programa y también fuera de micrófono sobre lo que han dejado los 90 y cómo estas batallas culturales han ganado espacio,、sí. por suerte, en, en, en la última década. Te pido, este, ya que te tenemos a vos、Hola. y no la tenemos a ni a Mónica, ni a Lorena,、eh, pequeñas definiciones de aquellos que no conocen de qué se trata el canto de ellas o a, hacia dónde apuntan sus carreras solistas. ¿Quién es Mónica Abram? Mónica Abram. Bueno, yo te voy a contar en particular. Yo,、Dale. cuando me vine a vivir a Buenos Aires, me hice fanática de Mónica a b r a <risa> h a Entonces, Mónica hacía un ciclo en Girondo en los 90, que no iban, mira, muy poca gente,、sí. y yo no me perdí ningún show. Y ella me conocía de público, mirá las vueltas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después terminó, la vida nos llevó por, por caminos. Parecidos Y nos terminamos encontrando, y bueno, yo tengo el honor, para mí es un honor cantar con ella, porque para mí es un referente, es una maestra. Mónica es una gran cantante, nació en Buenos Aires, pero se fue a vivir a Mendoza de muy chiquitita, se c r i ó ahí.、Uh -huh. Entonces trae todo esto que tiene que ver con la música cuyana, pero al mismo tiempo también tiene mucho de la música de acá.、Uh -huh. Y es una cantante que, a la que yo admiro mucho porque ella tiene.、Eh, Un, una cercanía muy grande con, con poetas, con los poetas, con poetas que quizá no son tan conocidos、uh -huh. y que ella este, protege o los tiene como yeah, sus,、claro. sus maestros y canta sus canciones maravillosas, como Nacho Whisky, como Diego Holzer,、eh, bueno, como el mismo Jorge Juliano, como Alicia Crest, esos grandes creadores que yo conocí por ella, por ejemplo. Claro. Este, Eh, una capa. Lorena es tú y yo. La Lore. La Lore para mí es una gran, una gran intérprete.、Sí. Ahora en este espectáculo va a mostrar dos temas compuestos por ella. Hace un tiempo que está componiendo temas.、Bueno. Es más, ahora sale un disco de ella antes de fin de año. Son todos temas de ella. Jugadísima, Lorena. Este, una gran cantante, una gran cantora a la que también admiro mucho. Y bueno, ella también tiene un repertorio latinoamericano. Este, y bueno, y aborda autores como El Cuchi Legui Samón, como Tejada Gómez,、eh, y, y bueno, Chabuca Granda, Raúl Carnota, este, pero bueno, sobre todo es una, una gran, gran intérprete. Y nos queda La Bruja. Y La Brujita, bueno, La Bruja es. Como esas perlitas que se encuentran en el interior del país, que trae toda su regionalidad encima, en su、morena. piel, en su piel morena. Ella trae a su Rioja, también es muy particular porque ella canta sus canciones, sus chayas, y también mostrando un nuevo abanico, de, no tan nuevo, este, de creadores de su、sí. zona, que quizá tampoco son tan difundidos. Ajá.、Uh -huh. Y eso para mí es valiosísimo, porque tiene esa particularidad este,、eh, tan especial de, también de enseñarnos cuando canta,、eh, no solo que canta fenómeno y canta hermoso, sino que este abanico de autores y creadores riojanos, ¿no? que, que a veces uno conoce los los sí, más, sí, sí. lo que más se difunde. Totalmente, ¿no? totalmente. Vamos a redondear la invitación entonces, Cancioneras, Viernes 2. Sábado 3 de agosto a las 21, en el Teatro del Viejo Mercado, allí en la Valle 3177. Mónica Abraham, Lorena Tudillo, María de los Ángeles de Desma y la Bruja s a l g u e r o Chiquí, gracias por, por haber venido. Yo quiero despedirte con otro símbolo de, de tu canción, porque cuando realmente yo te dije que si había una particularidad que tenía que ver con tu canto, era el hecho de armar sociedades todo el、uh -huh. tiempo, eso tiene que ver con un sello distintivo de. No sé si de tu carrera, por ahí eso tiene que ver más con vos debajo del escenario, n o eso daría para largo, pero no cabe ninguna duda que si eso pasa arriba es porque、eh, pasa abajo. n o Esto、eh, es una apuesta que uno tiene desde la hipótesis en todas las, en todas las disciplinas. n o Uno es en el oficio lo que es fuera de él, no cabe ninguna duda, desde su honestidad, su solidaridad, su, lo que sea. Bueno, a la hora de, de ejecutar, uno es lo que es fuera de, de ese mundo. Y, y para mí, uno de los temas este, más interesantes de esas sociedades, sobre todo por la historia, por quién es Ángeles Ruival, por el hecho de, de haber este, qué sé yo, pasado por España y haber llegado a, a, a su estudio de grabación y grabar La Colorada cuando ella armó su trabajo sobre, sobre Yupanqui, es una de las muestras de, de, de cómo se puede unir mixturas generacionales,、sí. este, lejos de, del pago,、sí. cantando la Yupanqui en España. Y pueden salir cosas espectaculares como, como la que vamos a escuchar para después. q u e r a Ángeles, mira vos, qué sorpresa, sí, es cierto. Esta querida Ángeles que conocí en un viaje que hice por allá, y bueno, y, y es como que se creó un lazo muy fuerte. Y nosotros grabamos, no solo grabamos, sino que seguimos en continuo contacto. Así que.、Claro. De... Chiqui, gracias por haber venido.、Eh. Muchas gracias. Una de las cuatro cancioneras que, como te dije, las podés escuchar el viernes 2, el sábado 3, a las 9 de la noche en el Teatro del Viejo Mercado. Allí en la Valle, 3177. Para despedirnos, nos vamos con La Colorada. Cantando la Chiqui Ledesma con Ángeles Ruival. Del trabajo de Ángeles, así siento, a y u p a n q u e Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lao, cinchando tuitos parejos, pa ser nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiao. d チャカレラ、チャカレラ i 見せるの。 カラオケ750カラオケ750 Mira lo que se 0 a 4, Gustavo Campana en AM750. Está la gente de Lesafera aquí en los estudios de la 750. Como siempre te decimos, la mejor forma de saber lo que pasa arriba del escenario es charlar con ellos abajo. Cuando vos c o n o c e s la historia de los músicos, cuando c o n o c e s su mochila musical, sus herencias, sus sueños, batallas ganadas, batallas perdidas, como siempre decimos, se redondea mucho mejor lo que pasa arriba. Tomás, no sé, otra dimensión de, de qué se trata el espectáculo que están dando. Y a mí. Me pasó desde que tomé contacto hasta con el nombre de la banda,、eh, de creer que esta es una banda, no solamente para escucharla, sino para charlar y mucho sobre un montón de cosas que tienen que ver con lo que les preocupa a ellos, porque ya el nombre en sí, ya nos vamos a meter en, en esa historia, es una historia en sí misma. Pero antes de, de conocerlos a través de su palabra, te los presento a través de sus sonidos. Cuatro vivos p a r e n t r a n tu e n Gente, Muy buenas noches y muchas gracias por, por haber venido. Hay、Buen、mucho para, para charlar con ustedes, mucho para escuchar de la música de ustedes. Yo les decía que desde, desde el impacto de, del nombre,、eh, a través de, de intentar descifrarlo, de llegar a por qué, por qué utilizar ese, ese término francés que es un poco este, algo así como permitirle al lobo que cuida al gallinero en materia comercial, ¿no? una cosa por el estilo. Eh, vamos a empezar por ahí, ¿por qué? ¿Por qué l e s s f e r Sí, señor.、Eh, nos gustaba mucho la sonoridad del nombre.、Sí. Si bien teníamos esa cosa con el, con el francés por algunas influencias más artísticas,、eh, cuando nos empezamos a juntar y empecé a a t i r a r nombres, l e s s f e r nos gustó la sonoridad, ¿no? Ese rebusque así medio, medio raro, desafiante, cómo sonaba con las palabras y. Y nada, dijimos, bueno, vamos en el SFR.、Eh, que es como un Letit D francés. O e sea,、claro, l significado en sí de las palabras p o r q u e r e a l a Claro, el significado realmente no. Quizás después no teníamos ese choque cultural de decir, no, no somos ni una banda. Probada en Smith ni ploliberalismo económico. Claro. Ni... Porque esto tiene que ver, cuando yo decía del lobo cuidando las gallinas claro, o cuidando el gallinero, es una teoría del libre comercio. Sí, ¿no? totalmente. De, de abrir... Es una teoría opresora que、claro. de hecho ha, tra ha traído grandes complicaciones en el mundo actual de, de lo que es ese, ese liberalismo salvaje sí, que se sigue transformando、sí. en el neocolonialismo y en el neoliberalismo. Entonces, lo que nosotros hicimos con la terminología es esto: un let it be, un dejar hacer. Y tratar de usar ese término como algo artístico, cultural en un, en un país con mucha riqueza cultural y, y nada, tratar de darle esa sonoridad a las palabras, de generar otro tipo de paleta de matices y,、uh -huh. y nos trajo grandes contradicciones, ¿no? Como es tener un nombre liberal、sí. una banda que, que apuesta a, una, a un vanguardismo o a, a un resurgimiento o a una continuidad del rock argentino. Y en la cual ideológicamente estamos opuestos a, a, a, esa, a esa posición económica o ideológica. Entonces, como que es una, una cuestión contradictoria sumada a la, a la vida contradictoria que tiene cada uno también、sí. en su cotidianidad. ¿Cuánto Está muy bien. n、bueno. de todo eso que me acabas de contar en un exacto resumen de, del planteo que tiene la banda sobre un montón de cuestiones que, que hacen a, a su geografía, al lugar donde viven,、eh, están en su música? En su música, en sus textos, en su propuesta. Eh, y, y yo creo que el contexto que, que te rodea en el mundo en que vivís, que, que no elegiste vivir, es lo que te hace caminar y todo lo que anhelaste o lo que mamaste de, de, de lo que no pudiste vivir es lo que te hace completar ese camino para continuarlo. ¿no? Uh -huh. Me parece que nosotros somos muy. No somos ni pasadistas ni somos, no, no, no somos un anecdotario de, de lo que es、eh, el pasado mejor, sino creemos que hubo movimientos culturales en los cuales nos da la ventaja de tomar esas, esas influencias como para, para continuar y para forjar nuestro estilo, pero sabiendo que estamos parados en un lugar determinado. Sí. Eh, quizás hay un poco de eso, ¿no? De, de, de la movida de los 60, de los 70, en sus diferentes ámbitos, pero con un audio y con una posición、eh, cultural y social de, de nada. Nosotros curtimos los 90, nos c r e a m o s en esa década y en, encontramos la música a fines de esa década con, y, y volvimos a. Nada, somos la generación、eh, contemporánea c r o m a ñ ó n también. Entonces, como que tenemos.、Mm. Por más que tenga, tengamos una ideología muy fuerte basada en esas décadas, tenemos una, una posición muy fuerte del de, de audio y de las bandas de rock del, del, de esas décadas, ¿no? sí. de, lo que, de lo que vivimos. Entonces, no, no, tampoco salimos de un freezer y no somos Austin Powers. Estamos b e Somos revisionistas, pero tampoco nos, nos quedamos como, como en eso, digamos, estáticos. Digamos, no, hay, hay no un, rec hay un respeto base, por、eso. los tipos que crearon. ¿No? Porque todo esto, como cualquier movimiento este, social, cultural,、eh, tiene, tiene creadores, tiene pioneros, tiene tipos que empezaron a, a explorar en la nada y a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no este formato? ¿Por qué no este sonido? Y hay un respeto por esos tipos. La pregunta es: ¿dónde viene ese puente para una generación de los 90, para, para chicos forjados en los 90 socialmente? ¿Cuál es el puente con el pasado? ¿Los viejos, hermanos mayores? La inquietud personal, ¿por dónde viene la mano? Yo, yo creo que es un poco, un poco de todo, ¿no?、Eh, un poco de nuestros viejos, un poco de nuestras inquietudes personales, sin duda, porque, nada, uno al confluir con otras personas que están como en, en, la, misma, en la misma sintonía, vemos como que se va retroalimentando y mismo vas investigando y ahondando más sobre cosas. Que nada, que por ahí te dan de herencia a tus padres, o, o ya sea bien amigos, o, o gente que está en la misma sintonía, digamos.、Uh -huh. A mí me parece que nosotros nos encontramos como en un momento de nuestras vidas que estábamos investigando、ah, en un montón de cuestiones, ya sea en música, literatura, o sea, cine, lo que sea, pero siempre como muy curiosos y muy hábiles、sí. de estar recibiendo información todo el tiempo. Y a partir de ahí, me parece que construimos lo, lo que es hoy Le Sefer.、Uh -huh. es, es una cosa、eh, muy difícil y que lleva muy, mucho tiempo forjar algo como, como una banda con una ideología y con un concepto cerrado.、Sí, claro. Pero bueno, me parece que, que con este disco, que es Tornasol,、eh, vamos ya encaminando la cosa como para que siga bien en camino.、Uh -huh. ¿Qué gente lo va a ver? La gente que de alguna manera ya encontró esa, esa comunión con la banda, ya sabe de qué se trata,、sí. apuesta al mensaje. También hay un, poco, hay un poco de eso, de la espontaneidad de la gente que, que por ahí lo va escuchando, y también hay, más que todo, esos curiosos, ¿no?、Mm. Como somos una banda para curiosos, por ahora, Bueno, somos、sí. una banda que explote la faceta pop masiva. A e c e s hablábamos como que nosotros por ahí, crítica, en la crítica del arte o de los críticos de rock, tenemos muy buena aceptación, pero nos falta. Quizás una aceptación cultural、uh -huh. por el palo que hacemos de música,、uh -huh. algún, un pescado grange. Todo, todo, todo esto que estamos este, tirando sobre la mesa genera que la banda、eh, se le complique la cosa mediática, que suenen las radios. Sí, que... sí por, el, por, el, por cómo se maneja hoy el mercado.、Sí. Quizás hace un par de años. Nosotros tuvimos e s a etapa, al principio eran amigos, viste que al principio te van a ver todos tus amigos durante un montón de, de tiempo.、Bueno, ah,、no, lógico, no, no, lógico. Y vos, ¿no? Tus amigos no van más porque, nada, p o n t a r o n también su b i d a y porque vos ya vas teniendo 6, 7, 8 años de banda y el público va cambiando.、Sí. Entonces, como que vas todo el tiempo. Y porque también la movida cultural lo que es el under o, la,、eh, o el rock en la Argentina siempre muta, muta. Hoy sí. hoy sí hay una movida muy fuerte indie de bandas que son muy buenas y que están muy bien posicionadas, que de hecho. Es,、eh, Provocan que el estancamiento de las bandas mainstream o ¿no? que tengan mucho peso、eh, se eleve el nivel cultural de, de lo que es、eh, el under porteño o el under nacional、es、y、cierto. genera mucha, mucha curiosidad de bandas que son muy buenas y que generan otro tipo de alternativa.、Uh -huh. eh, me parece que a nosotros, por cómo está manejado y el mercado, nos,、eh, nos falta la difusión de. de Que no se e n v í a tampoco es la difusión de los medios de comunicación no, no. que son los mismos que dirigen lo que tenés que ver, lo que tenés que leer, lo que tenés que escuchar,、sí. lo que tenés que decir. El mismo medio de comunicación que, que es la herramienta de, de difusión o de contaminación plural en una sociedad es el mismo que determina quiénes tienen que sonar y quién no. Está muy bien. Entonces, ese, ese medio de comunicación puede determinarte que el CFR suene mañana con un tema y que no determine si el arte es bueno, sino es porque. Algún contador o algún administrador o algún tipo se le ocurrió que la banda suene porque、sí. es amigo, porque está bueno, o porque pusiste 80, 90 lucas. Bueno, ¿no? ¿sí? Hay que tener en cuenta, igual que eso、de、es、acuerdo. bastante ciego, digamos. Ese, ese medio digamos, que selecciona es medio arbitrario y puede no darse cuenta y puede tener gente de LSFR de l e p e se、sí. le sobre. Lo, lo que、mes. pasa es que, a ver, el producto llega. Tenés el disco en la mano.、Uh -huh. eh, primero tenés que sortear un montón de obstáculos, algunos mayores, otros menores, para que alguien pueda decir si esto es bueno、uh -huh. o es malo. Pero a partir de eso está el otro gran obstáculo que era、eh, lo que vos decías. Bueno, a partir de esto, bueno, mirá,、eh, suena muy bien, pero、uh -huh. p、sí, e resulta o r que a estos、gancho. chicos se les da por pensar semejante cosa. Sí, vale, falta、eh, el gancho musical de que, de, nada, no g a r p a porque. Claro, pero También hay bandas y e s t i l o s están de moda, entonces se instala una banda y después tienen que salir tres o cuatro esas bandas similares que puedan llegar a emular un poco eso、sí. para generar durante tres o cuatro años ese tipo de conciencia、eh, singular de, de ese tipo de palo. Y después se v a a r e toda esa banda y se vuelve a armar otro. O sea, es, el modismo pasa por eso, pero eso es por, porque hay una cuestión efímera de una cultura globalizada que, que impone el modo de pensar、mm. en lo que no es solamente el arte como concepto, sino. El arte como diversión o como entretenimiento. Cuando sí, el arte、sí. es, es solamente mero entretenimiento y negocio a través de las entradas, porque ya ni siquiera es la venta de discos,、sí. se genera una devaluación cultural que es muy, muy, muy fuerte. Entonces, como que ni siquiera hay una resistencia cultural a, ante eso, si no hay una resistencia, de bueno, como un montón de ejemplos de bandas que nos gustan a nosotros. Que algunas e l i g i e r o n hacer el culto,、sí. como por ejemplo Peso, como un montón de bandas que nos gustan mucho, que son el culto del rock argentino,、uh -huh. que no les chupa un huevo estar dentro de lo que es el margen de, de los esquemas,、uh -huh. o bandas similares como ...a gustan nosotros nos gustan mucho como Babasónicos, que se infiltran de eso, de e s e sistema, dan el mensaje que quieren, trasgreden,、eh, tienen una cuestión de seducción y, y de persuasión con el público y、sí. generan su alternativa y su mainstream, pero sabiendo cuál es el discurso real de mutación a través del tiempo. Eh, son los dos extremos.、Sí. Eh, hay que tener también un poco de suerte y de. Y, de, y si no, de, yo creo que es un poco de de, de paciencia y de, de estar sí, todo cintura, el tiempo bancarlo, ¿no? Sí, hay que bancársela. En el grupo, bueno, hay que bancársela. Nosotros nos pasó con, una, con Sony, que tuvimos ese m i m o de. ganamos un concurso, tocamos con una banda inglesa, pidimos un contrato con Sony y, y, y yo estoy esperando el momento que se termine sí, el contrato. Claro, Entonces,、sí. Por esa ilusión ingenua de que. De, de, sí, sí, bueno, sí,、bien. lo firmamos en la editorial, pero le vamos a, a sacar los discos para la difusión. Y todavía estamos esperando que nos den los 250 discos que iban a h a c e r la difusión、claro. para、pero、la 3. Es esa, digamos. Nosotros no nos ponemos una bandera de, de Lander o. o、no. Nosotros queremos llegar a la mayor cantidad de sí, gente posible. Pero también lo que no quieren es un domesticador de, del producto,、ah, y un domador de darme, del grupo. ¿No、en el lugar que... donde estemos, supongo que darem, tendremos nuestra impronta y daremos、claro. lo que podamos dar. Lo que pasa es que el, el azar es muy, muy fuerte en eso, ¿no? Sí.、Eh, hoy teníamos una nota y yo decía que no, no, somos, no somos los t r o z c o s musicales、claro. en el sentido de no, no, decimos no a esto. O sea, la verdad es que si hay un contrato importante en el cual nosotros podemos fabricar, dejar de fabricar el disco, grabar los discos y, y que la guita la ponga a otro, lo haremos.、Seguro. Si tenemos la, la libertad de generar el arte que hacemos nosotros, es lo que hacemos. O sea, nosotros no podemos hacer otra cosa. Sí, ¿no? No, Claro, tampoco nos vamos a poder la, convertir la, la, en la, algo que no somos. Claro, la libertad artística queda dentro de la sala de ensayo. Afuera, puedes tener un productor, de hecho lo tuvimos y laburamos muy bien、uh -huh. porque comulgas, pero h a b í a que venga un jetón que está en Miami diciendo, bueno, este sí, esto no, pero estos pides sí, pero que d a g n esto, no. No, no, no, creo que no funciona.、Si、no, no somos ni agapornis ni, ni tambiónica. Me parece que hay una cuestión de, de, de mantener la, la impronta de la banda porque el rock como movimiento cultural es eso: es la transgresión absoluta.、Sí. Y si no, bueno, seguiremos tocando para. transformándonos. 200, 300, 500, 20, yo no sé. La、También. verdad es que ya perdí un poco el hilo de. De la ansiedad absoluta、mm. que cuando tenés 22, l i t r a l Sí, eso de perseguir por perseguir. Está、ah, muy bien. Bueno, creo que se cumple de una manera hoy, como en pocas oportunidades, el hecho de que vos tenés que saber todo esto para entender lo que pasa arriba del escenario. No hay otra, no hay otra forma.、Eh, esta es una, una banda que llega con una carga por ahí mucho más pesada este, debajo del escenario que otras y después. Esa carga pesada, este, yo estoy absolutamente convencido, básicamente por el material del segundo disco, que eso se expresa arriba del escenario. ¿no? A mí no me cabe ninguna duda que ahí está esa mixtura de haber estado atento a Zeppelin, a Floyd, a no sé, la lista es enorme, este, pero a su vez este, tener una preocupación muy, muy seria, muy profunda del mundo que los rodea y de ahí en adelante querer hacer. Las cosas de otra manera, ya sea enfrentando al que te viene a domesticar el producto o cantando arriba del escenario lo que ustedes tengan ganas de cantar. Así que en ese sentido me parece que quien, quien ya los tenía, nosotros solemos decir que el, el programa son cuatro horas de sonido para recordar o para descubrir. Quien ya los tenía, bueno, afianza todo esto que estamos diciendo y siempre esto sirve para que sea una suerte de detonador para quienes. No los conocían hasta este momento y salen a buscar, ahora desesperados, a ver de qué se trata esta banda. Te los estamos presentando a través de su palabra y te los seguimos presentando a través de sus sonidos. Siempre Decimos un gran programa: es el que no se escucha, que es el que está el que se arma fuera de, de micrófono mientras suena un tema o mientras hay una, una tanda. Y seguíamos、eh, charlando con, con los chicos sobre esto: de a ver qué nos dejaron los 90, qué tenemos hoy en el presente y, y a qué le cantamos hoy. Tiene que ver fundamentalmente con el contexto histórico y con que algunas bandas que venían pegando con dureza en los 90 hoy se encuentren. Desacomodadas, se encuentren, están buscando su lugar o ya lo han perdido para siempre, este, que hayan tocado con cierta desprolijidad en alguna, y cuando digo desprolijidad digo con letras que, y, pero esto son irreconocibles con relación a, a lo que habían hecho a fines de los 90. Y yo me estaba acordando de algo que alguna vez hablemos, hablamos con... con la gente de, creo que de la Fernández Fierro, cuando le decíamos. Justamente ellos venían a presentar su último trabajo, que es el primero donde están componiendo ellos y metiendo temas que tienen que ver con, con el presente, que hablan de no sé yo, de Costex y Santillán, de Puente Puey r e d o n d e Y decíamos: el tango tuvo un, una respuesta muy dura a la crisis de finales de la década del 20, ¿no? con Dijepolo a la cabeza,、uh -huh. con Cambalache, Quebachache, Gira Gira, duro, duro, duro a, lo, a la pobreza, a la miseria, a la milladura. Durísimo. Los mismos autores, y ni hablar de los que aparecieron nuevos, en la época que se conoce como la década de oro del tango, en los 40, le cantan otra cosa porque es otro el país. Y aparece el tango canción en toda su dimensión, y el amor, y, y desaparece la milladura, la protesta, el palo.、Eh, y decíamos, bueno, ¿nos pasa algo por el estilo en este momento? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que en los 90, esa, lo que hablamos por ahí recién, es esa resistencia cultural、eh, de cómo los redondos, cómo los piojos,、eh, la renga o, o las bandas más, tribu, más,、sí. más tribunales pudieron contener a la juventud que en ese momento no tenía ni una contención, ni tenía ni laburo, ni, ni, cre... ni nada, y te vendían ese envase de. de... Naciste pobre, morís pobre.、Uh -huh. eh, este es el país de h a c e r mundo.、Sí. Si no e r a c e s a h o r a n o no lo haces más.、Uh -huh. Hubo esa contención absoluta de, por medio de la música y el arte, que fue muy importante, por más que haya diferencias musicales.、Sí. Que cuando te encontraste en, en una década en la cual se, se empiezan a generar nuevos cambios culturales y, entre, y entra a haber un, un desmembramiento de, de quién es el enemigo realmente y de cómo se, cuál es el componente real de ese país, me parece que.、Eh, Esas bandas, o no le tienen más a quien cantar, o tienen que virar、eh, muy fuertemente hacia, hacia otro lugar que quizás no estaban a c o s t u m b r a d o s Entonces, ahí es cuando empieza a aparecer otra capa musical o artística、eh, y otro tipo de, de libertad. Es como la,、eh, creo que la, la primavera alfonsinista se refiere y tiene mucha incidencia en lo que es la, lo que lo puede llegar a ser la primavera kirchnerista, ¿no? en ese punto de que esas bandas empiezan, a, o empieza n a haber bandas nuevas que toman a, a, a, al instrumento la música como. Ah, como el vuelo, la sonoridad, las letras, o mismo el despojo,、sí. pero con, con otro tipo de de, de objetivo, de sueños. De, no, ya no estaba más la pesadumbre de ese, del no futuro de las n n o v e 90,、uh -huh. que por ahí cuando escuchabas a los piojos sucedía, quizás un poco eso, como que、sí. te da un poco de animarte p o d í a s a bailar ahí, pero ya no había,、eh, hoy por hoy no hay esa, esa resignación, me parece, cultural. ¿no? Como que hay otra generación que está en marcha, la juventud es otra. Eh, los procesos culturales son otros, el país es otro, el mundo mismo es otro.、Uh -huh. Entonces, antes era hacer todo para irte afuera、sí. y hoy es, es hacer todo para transgredir dentro de, mismo este, de este país y, si no, también la, la cultura latinoamericana que tuvo un fuerte resurgimiento en los últimos años. Entonces, me parece que todo va mutando y va cambiando, y lo que siempre hay que tener en cuenta es:、eh, de, ¿cuál es el, o sea, sin olvidarse del pasado, de dónde uno viene.、Eh, Nada, Ser real y ser concreto con el presente que uno está viviendo.、Uh -huh. ¿no? O sea, ser atemporal、eh, tampoco sirve mucho.、Uh -huh. ¿Viste? Como que terminas desfasado de cualquier, de cualquier modo. Sí, sí. sí, sí, sí. Todavía no, no hablamos de la, la formación titular de, de la banda, que tuvo algún cambio con relación a, a su origen y que básicamente este, a mí me parece que la gran. Pieza enriquecedora, no porque haya sido lo más importante del segundo trabajo, sino porque es un engranaje más, es haber agregado un productor. Háblame de, háblenme de, de las dos cosas, de la formación titular del presente y qué incorporó un productor, que es el que viene, escucha de afuera con otro oído y este, trata de incorporar algunas cositas que en la suma de los detalles a veces está el todo, ¿no? No, bueno, la formación titular es la de siempre en realidad, somos nosotros cuatro. Leo, yo, Fran y el Ruso.、Eh, estamos desde el principio,、eh, por más que se hayan agregado y después eventualmente ido algunos que otros tecladistas, varios. <ríe>、eh, la formación, la que está siempre la y la que está ahora también, somos nosotros cuatro.、Eh, lo, lo que pasó con el productor que fue Pichu de Tornasol es que bueno, nos enriqueció a miles de niveles distintos. Ajá. Eh, nosotros veníamos de grabar un disco、eh, a otra manera, digamos, un, más como una vieja usanza, de ir y grabar en un estudio, ponerle dos o tres días, tener un tiempo contado,、eh, hacerlo, digamos, con amigos.、Eh, y acá pasamos a hacerlo con una persona que no conocía lo que hacíamos,、uh -huh. vino a escuchar desde afuera, tuvo su opinión、eh, primeriza de decir, bueno, esto me parece así, hasta que, bueno, o se adentró. Entramos a grabar en su casa, analizó los temas, le mostramos todo lo que teníamos, dijo: Bueno, esto sí, esto no, ¿viste?、Sí. Nosotros estábamos como medio, digamos, reacios en un, un principio, porque nosotros somos bastante herméticos ya de por sí, y que alguien se te meta con tus cosas, ¿viste?, que es como medio. Pero bueno, nosotros estábamos dispuestos desde el principio, así que accedimos. Y, y me parece que se logró un buen, muy buen trabajo desde el audio, muy buen trabajo desde la producción en general, digamos, porque,、eh, bueno, ya, ya sea que tuvimos、eh, una sesión de, de grabar todos en vivo y ahí pudimos experimentar un poco lo que es、eh, la banda, digamos, arriba de un escenario, pero está, está documentado, digamos, en el disco.、Claro. Hay un tema que, que es distinto a, a los otros. Es hermano de luz que grabamos todos juntos y tiene como eso, es, ese, ese, esa cultura, ese, ese medio animal, digamos, que es lo que era el disco anterior.、Sí. Todo lo demás del disco está c o muy o m bien calculado, tiene todos los matices、eh, para mí perfectamente puestos.、Uh -huh. O sea, me parece que se logró algo desde el concepto que cierra perfecto y desde el audio, Y, y las letras y, y la poesía que es. Está impecable desde nuestro punto de vista, estamos muy conformes,、sí. me parece, y no, no, no como el anterior, que bueno, por ahí quedaban u n o s baches o algunas cosas, algunos insabores, porque、pues、me parece que resolvimos todo、sí. esta vez. A ver, productores hubo siempre,、uh -huh. pero históricamente jugando un rol muy secundario, este, como los viejos técnicos de fútbol, no, no se p o n u c í a n ni el nombre en la década、uh -huh. del 30 o del 40, y después resulta que conocíamos más los nombres de los técnicos que, que de los 11 jugadores. Eh, hoy por ahí, de la mano de tres o cuatro productores muy top, este, hablamos del trabajo del productor fuera de, del microclima de la música. n o Cualquiera, no, sí, este lo produjo Santa o l a l l a y vamos a ver, los puso pata para arriba y los cambió.、Eh, pero hay una importancia que hoy comenzamos a, a observar de tipos. Antes hablamos de domesticar el producto desde un escritorio. Si vos observás en los setenta Los, los productores domesticaban desde los sellos, de los sellos grandes, a todos le metíamos algo de cuerdas, a todos les... ¿no? porque el tipo, lo que conocía era, la cosa era muy limitada,、uh -huh. era muy a n t i o j e r a s y todo en algún momento sonaba igual. ¿no? Me da la sensación que los productores, desde hace 10 o 15 años, son lo que son porque primero los escuchan a ustedes y trabajan para ustedes y no para. Que el sonido se parezca al sonido RCA. Que todo tenga、mm. que tener esas cuerdas y esos coros. Y esos, Eso es así. Sí, depende con quién labures también.、Mm. Decir, mm. Depende de la onda que pegues con el tipo que te vaya a producir el disco. Nosotros hicimos una preproducción con Pichu y también、eh, congeniamos una, una mística y una onda bastante peculiar. Es decir, Pichu es un tipo súper transparente, muy volado. Nos d e c i d i e r a grabar. En plena primavera a las 9 de la mañana a San Telmo, o sea, de Saavedra a San Telmo e r a un viaje. <risa> pero las primeras dos veces fue medio a un telio y después empezamos a s e r súper contentos. A, a disfrutar.、Sí. A ir a h Él fue、ah. uno más, con Pape Fioravanti, que también fue el, pie, el asistente de Pichu, que hasta hoy laburamos juntos en algunas cosas y tocaba toca con nosotros en vivo. Genera otro, fue como un integrante más, pero porque también hay empatía, o n a empatía, o sea, o es sí, un laburo、claro. para él. Y ya, y la banda queda en segundo plano, y bueno, mezclada, ya está.、Sí. O、oh, nosotros estuvimos meses grabando con Pichu, que es un guitarrista, nosotros también, entonces f u era como. Sí, nos v e í a m o s la b e s e grabando guitarras.、Sí. Bueno, prestame esta, bueno, conseguí esta, bueno, a ver, pero estuvimos meses grabando g u i t a r r a con mil equipos.、Ah, son orfebres los tipos.、No, entonces, no, como, no, como no. que ahí se genera otra onda, y de hecho, Pichu ahora estuvo viajando un montón de tiempo y, y seguimos teniendo mucha relación. Quizás esté el jueves con nosotros en Inceto. Depende mucho de quién labures. Nosotros a v e r i g u a m o s bastante para grabar el segundo disco porque lo queríamos grabar con un productor. Y algunos te pasaban fortunas y era todo muy, muy mecánico. Sí. f u s un laburo, ¿viste? un、sí. mecánico el auto.、Sí. Esto, esto, Exactamente. Y, y no、años? es un auto. <risa> Exactamente. No sé. Depende de cómo pegues la onda. s o t o s estamos bastante contentos del disco y lograríamos de vuelta con un productor. También hay que ver el, el material que vos tengas. Si lo tenés bastante cerrado.、Mm. Y está caprichoso con eso. Nosotros tenemos un disco muy abierto, muy oscuro y terminó siendo un disco súper floreal, p s i c o d é l i c o Ya. h está en el arte de tapas. Sí, por eso ¿eh? es un disco súper、sí, claro. arriba, ¿viste? con muchas canciones. Y lo que teníamos antes eran temas, cuatro o cinco temas de diez, ocho, ocho, diez minutos. ¿viste? Como...、Hmm. Y por suerte generamos, ¿no? Un poco, como no, nosotros retrocedimos un poco, él avanzó y después nosotros avanzamos porque nos dio un empujón. De muchos temas que están en el disco, que、sí. quizás son los cortes que escuchamos, cuatro mismos, no, Cauter, que no estaban en la p r i m e r demeada de lo que fue Tornasol, que ni siquiera va a ser、sí. Tornasol tampoco.、Sí. Claro. Entonces, Pichu fue fundamental no solo en el, en el audio, sino en el, en el concepto、sí. de, del disco, ¿no? equipo Bastante importante para nosotros. ¿sí? La métrica radial de los tres minutos. Ese sí, tipo de hubo、cosas. esa cosa e s t á en el trailer también que hicimos con él,、claro. que lo explica como eso.、Nosotros、por ahí teníamos muchos blues de siete, ocho minutos <risa> y Pichu viene、bueno, no. no, igual.、No. Algo tienen que tener, expandir, que, que no quiere mostrar. Y tuvimos meses sin verlo. Y una vez p u d i m o s y le llamamos, tenemos tres, cuatro temas nuevos、sí. que habíamos ya tenido, que estuvimos laburando. Y cuando se escuchó, dijo, bueno, vamos con esto ya. Sí. Y ahí、sí. se empezó a generar otro, otro ruido, y nosotros, como que salimos un poco del caparazón medio, medio de, de la cuestión estoica, ¿no? Del blues y los、sí. temas de seis minutos y las guitarras todas distorsionadas. s、sí. Como que salimos un poco de ese esquema que fue Puente de Pacto, que, que, que está bien, que logramos en el pie en poco tiempo, pero que. n a d a es el primer disco, le tenés cariño, pero no, no refleja quizás lo que es hoy la banda, que es una banda súper rockera. Es un punto de partida. Claro, bueno, lo que podemos hacer también. En lo、futuro. que tenemos ganas de hacer más adelante.、Claro. Capaz que el próximo disco también es súper más, más rockero y no tiene nada que ver con Tornasol. ¿sí? Exactamente. Como lo tenemos. Bueno, bueno, yo veo un par de guitarras, este, escuchamos algo del disco y después hacemos algo con, a ver, con otro gustito de la banda, que siempre cuando tenemos la versión más, más folk. Este, encuentra otra cadencia, otra, otro formato en sí misma, simplemente porque las herramientas así lo casi lo obligan. Vamos con un poco más del disco y después venimos con ellos, pero en vivo. Música Faltan 10 minutos para las 2 de la mañana. Vamos a ir a las noticias y después vamos a venir con Les a f f r e s en vivo. Vamos a seguir charlando con ellos. Te van a contar qué va a pasar el jueves en Niseto y seguimos hablando de este segundo disco de la banda. Faltan 10 para las 2, te decía, tiempo de noticias. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 1, 50 minutos. Humedad 84%, temperatura 15 grados, 8 décimas. El viernes continuarán las negociaciones por el conflicto del subte. Los metrodelegados, funcionarios porteños y representantes de Metrovías no pudieron llegar a un entendimiento respecto a la operatividad de las nuevas estaciones de la línea B. Roberto Echeto, de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneos y Premetro, expresó que no hubo propuestas y ambas partes se mantuvieron en sus posturas. Por lo tanto, continuará el diagrama de utilización de supervisores para llevar a las formaciones a las estaciones Juan Manuel de Rosas y Esteban Echeverría. La Cámara de Casación seguirá investigando a Macri por los delitos de la exunidad de control del espacio público. Los camaristas Alejandro Slocar, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky confirmaron la investigación por las golpizas y agresiones a personas en situación de calle llevadas a cabo por parte del personal de la ex-USEP. El organismo fue creado en octubre de 2008 bajo los objetivos de mantener el espacio público libre de usurpadores e intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía. Macri está acusado por los delitos de coacción agravada y abuso de autoridad por disponer la creación de la UCEP que desplegó su accionar en contra de la ley. Patria Grande. El Congreso de Uruguay votará sobre la legalización de la marihuana. El debate en la Cámara de Diputados comenzará a las 10, hora local, y de aprobarse, la iniciativa pasará al Senado. El proyecto contempla la creación de un organismo público que se encargará de regular el proceso. Los consumidores que lo deseen podrán registrarse en el mismo y comprar hasta 40 gramos mensuales de marihuana en farmacias especialmente habilitadas. Pelota. Boca le ganó al seleccionado de Salta por 1 a 0. Fue en el estadio Padre Marte Arena de la capital salteña con un gol de Nicolás Blandi a los 18 minutos del segundo tiempo. En los tres partidos anteriores d e pretemporada, Boca consiguió victoria sobre Estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca y San Luis. Daniel Catadías se mostró contento por el triunfo. La verdad que estamos m e j o r poco a poco. Y bueno,、eh, la cuestión es llegar bien a, al miércoles e l primer partido. Pero la verdad, bueno, muy, muy contento con lo que hizo el equipo. Personal muy bien. Y bueno, la verdad que poco a poco nos vamos acomodando al equipo y a lo que quiere el técnico.、Eh, pero lo fundamental es el miércoles arrancar bien.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 Rigoberto Rómulo Ramírez. Amor, amor. Cris de CRN.、Ah. AM750. Una Hora 54 minutos, ya gastó el nuevo día. Te estaba contando en el arranque que el pronóstico del tiempo habla de lluvias a partir de primera hora de la tarde de hoy, que la cosa sigue durante todo el jueves por la mañana y que según el extendido ya la cosa cambia a partir del jueves por la tarde y tendremos más o menos temperaturas con máximas entre 15 y 16 grados hasta el día sábado. Eh, ¿Qué va a pasar el próximo jueves? ¿Niseto y a qué hora? A que no llueva.、Eh, es, bueno. es, es principio de mes, la gente no tiene para el taller. Es cierto, es cierto. Ya digamos, todo, todo lo que hay que tener, ¿no? r n、eh, eh. <risa> Se tiene que pensar en todo.、Sí. En Nadia y en La Plata. Está muy bien, n a d i a y en La Plata. <risa>、eh, estamos tocando Niseto el jueves. Muy bien. A las, está anunciado a las 20 horas, es un ciclo que se llama Buenas Nuevas, que tocamos con tres bandas más. Eh, nosotros cerramos ese, ese ciclo, así que más o menos, tipo 22, 30, estará tocando e LSSR. ¿Cuál, cuál en, es el, el, el, eh, el, eh. la agenda? Si hablamos de agenda y de futuro,、mm. eh, porque ahora hay que hacer que, que esto se conozca, que esto suene,、eh, y con muchas de las bandas estamos viendo que, a ver, hace 30 años llegar a esto era terriblemente difícil, pero una vez que llegabas, lo hacías porque. Te subías arriba de la locomotora que traccionaba y solo esto iba a sonar. Hoy, desde el punto de vista técnico, se llega más fácil a esto, no quiero decir que sea simple, pero se llega más fácil. Pero lo complejo es que esto suene. Y vamos viendo que la mayoría de las bandas están decidiendo volver a, a los orígenes, que es la mejor forma de que esto se conozca es tocar y es volver al escenario. ¿Esto es así o es una.? Sí, hay una un poco. Ambas, sí, ¿no? es un poco ¿no? de todo. Ahora, ahora con internet, digamos que esto. d o Nosotros... Internet es un, un paso enorme, no y... cabe duda. Nosotros terminamos de grabar el disco y lo tuvimos、eh, sin fabricar、claro. mucho tiempo, en realidad. Y la primera decisión fue de subirlo a internet、claro. antes de fabricarlo. Sí. Nosotros lo hicimos por una cuestión más、eh, de coleccionista, en realidad. El,、sí. el tema de, del packaging, el CD y t o d a e s a cuestión. Eh, es como un DNI de cada banda, ¿eh? sí. digo, digo de este lado e l mostrador.、Seguro. Cuando vos llegas, sos no, vos esto lo hicimos y yo me acuerdo y tengo en... las letras. Nos y... encanta tenerlo, aparte, nos e n c u e n t r a toda la cuestión, de lo que es la cuestión visual y... y tener el arte como despegado l、eh. en, en un disco con el CD y todas las imperial, letras. Pero también es parte de la personalidad de la banda, sí, no sí, sí, cabe sí, ninguna es, duda.、Sí. Es eso, es... No lo tenés en una página de internet con un f o n d o de pantalla. Está ¿no? ah, muy bien. Es es otra hora, cosa. Está o r a cosa. s e t ahí tangible. ¿no? Sí, Pero sí. como lo otro, tampoco renegamos. Entonces、eh, sabemos que el internet. Es que se puede un... mixturar, puede haber una. Pero ni hablar, es como una sumatoria. Utilizamos todas las herramientas que, no... que tenemos al alcance, como s、sí. n las redes sociales o, o, o redes también. Que se usan para subir música, o sea MySpace, o Bandcamp, o lo que sea. Pero queremos hacer llegar lo que, lo que hacemos a quien lo quiera escuchar. Sí, a lo que veo con los escenarios es que parecía que en algún momento, si no tocabas para 50.000 personas、no. en un mega concierto, no,、sí. no, no tenía sentido. Y hoy Buenos Aires ha abierto puertas de salas para 30 personas、sí. o para 500. Pero se han multiplicado de una manera los escenarios. Más intimistas, más chicos, que permiten a uno como espectador que yo esté sentado a cuatro metros de ustedes y que esté gozando de ver esas cosas que siempre decimos son verdad de perogrullo, pero que no siempre pasa, que es que el que toca, toca y el que canta, cante. n o Que a veces, a y, y no encontrar diferencias con relación al disco, o n no, no ser una banda de laboratorio, ser una banda mucho más de carne y hueso. Sí, salir a batallar, hay un poco de eso. A salir a batallar. m u y b i e n t e s fechas. Algunas fechas claves en Capital. También esto con, con m u j e r con otras bandas, las fiestas. Y después, en, en lo que es la importancia de la provincia y el conurbano, es también、eh, mostrar el material, tratar ¿no? de、sí. cubrir todos los márgenes que podamos. Porque es lo accesible a nivel monetario de que la banda salga a girar. e n e s el interior l vende un poco más caro, pero porque nos c u e s t a mucho las bandas.、Eh, esto, ah. ¿no? Los recursos. Pero. La idea sí me toca, r porque en el escenario se ven ahí se ven los p i n g o s Sí, sí, totalmente. totalmente. Bueno, hablando de bandas de, de carne y hueso, ¿qué, ¿qué podemos hacer en este formato que muestra sin dudas a un d e s a f í o distinto al del disco? Digamos hacer malbones, u es una canción ahí de, también de madera, que nació de, de madera y muere en una madera. A ver. ボールを見つけたら、この星は世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 s e r o al caer t の p e d つ r た。 ピンクセンブレーン。 Guarden en los ríos, en valles destemplados, en arpas de consuelo, en los cines de ayer. Les ofer en la noche más larga del día.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 Se los decía fuera de micrófono, que este sea el primer contacto, que tengamos puentes sobre su agenda, sobre el sueño del tercer disco, que en algún momento este, empezará a cocinarse a, a fuego lento,、eh, que tendrá mucho que ver seguro con la experimentación de lo que significa mostrar esto arriba del escenario, ¿no? porque ahí es como que es casi un juego de cierto error todo el tiempo, ¿no? en, en todos los oficios pasa eso, vamos. Con nuestra idea la confrontamos con el que está ahí abajo y el que está abajo, qué sé yo, nos da un, un giro a veces de 180 grados o nos dice, este es el camino, o mira, es así, pero por ahí si le cambias, si lo condimentás de tal o cual modo, y uno va absorbiendo eso o no, así que uno sabe que las canciones se enriquecen a medida que se van tocando, que no se tocan una vez, y a la décima seguramente ya no es lo mismo. Se van enriqueciendo con el corredor del tiempo. Así que, a saber más de ustedes, esta es la, la idea. ¿eh? Prohibido Amanecer, la idea es que, sobre todo los lunes de Rock Nacional, haya cuatro horas de presente, de pasado y también de mucho, de mucho futuro. ¿Reiteramos la, la fecha de n i c e t o Vamos, primero de agosto, jueves, a las 20 horas, h a s t a a n u n c i a d el festival. Nosotros más m o e nos tocaremos 22.30. Así que, los esperamos a todos ahí en n i c e t o n i c e t o Vega y, y Humboldt. Por la noche más larga del día del pasó LCFR. 何 ¿Cuánta música desde el comienzo del programa de hoy? Pero además, ¿cuántas historias que tuvieron que ver con cada uno de, de los protagonistas? ¿no? Arrancamos la noche muy tempranito hablando con Hugo Lobo de Dancing Mood, hablando de lo que será el próximo Luna Park, el segundo en la historia de esta banda que viene haciendo una suerte de gran revival de los 50, los 60 y los 70 con una altísima dosis. De s c a que le da un sonido muy, muy propio, muy, muy particular. Después estuvo por aquí, en un diálogo también muy medular, muy interesante, María de los Ángeles de Desma, la Chiqui. Con ella estuvimos hablando de, de cancioneras, ese espectáculo tan particular que no reúne a, a cuatro voces individuales, sino que esencialmente lo que hicieron fue amalgamar el trabajo de cuatro solistas para que suenen como si fuera. Un grupo vocal estable, ¿no? Mónica Abram, Lorena Estudillo, La Bruja Salguero y María de los Ángeles. Y cerramos la noche hablando con Le s a f e r Les decía, un grupo que tiene mucho para decir por encima de que tenga mucho, pero muchísimo para tocar. Porque、eh, uno encontró en ellos un montón de situaciones que generacionalmente por ahí no responden a, a su DNA, no responden a, a sus edades. Y están. Eh, plantados en un lugar desde lo ideológico, el hecho de estar señalando como lo hacen a través de, de, de los mecanismos con los que se presentan, diciendo el arte es política, el arte es una herramienta de lucha. Bueno, ahí hay, hay realmente allí un grupo con, con preocupaciones que, por ahí, insisto, no son inherentes a lo que dice su, su DNI, no están tan enganchadas con lo que, con lo que dice. Este, su, ver, su mandato generacional ¿no? realmente es muy interesante toparse uno con pibes que emergieron, que son sobrevivientes culturales de la generación del 90 y hoy pueden plantarse en el escenario a, a gritar las cosas que gritan. Bueno, realmente fue una noche de mucho diálogo, de mucha, de mucha música, muy interesante, muy intensa. Que yo estoy absolutamente seguro que ustedes la han disfrutado. Y capitalizado de la misma manera que pude hacerlo yo. En las historias de un día como hoy hay dos señores. Ninguno de los dos está. Pero es una forma de decir. Porque han dejado muchísima música, muchísimas historias. Uno es el Chango Rodríguez, que lo vamos a, a recordar dentro de un rato. Y el otro va a estar sobrevolando en lo que queda de la madrugada.、Eh, con... Con lo medular de su historia en Memphis. Un día como hoy, pero del año 58, nacía Adrián Otero. Pero, el recuerdo de Memphis, Nena seguida y largo, y el amor en movimiento. Adrián nació el 31 de julio de 1958. Cada 750 pasa algo. Algo pasa en 750. Se apagó u la radio para que no lo soporto más. A ver, a q u i é n l e ganaron ustedes con esa música. Ahora van a ver a Rod s t e g a r t a todos esos putos que vienen de allá. Se quedan sin guita para ver a todos esos paloperos degenerados. Se llenan las canchas, son todos prostitutos los que van a ver a esos. Más aire. AM750. Escuchas, te prendes. Hoy a las 7 de la tarde, en la librería Hernández, allí en Corrientes al 1400, Corrientes 1436, la gente de Ediciones Continente va a presentar el libro Perón y a e r o l í n e a s Argentinas: El regreso definitivo. Libro de Diego Dominelli que cuenta, 40 años después, qué sucedió arriba de ese Boeing 707. De a e r o l í n e a s Argentinas convertido en avión presidencial que trajo a Perón a, a la Argentina definitivamente. Un regreso muy particular que terminó en la tragedia del tristemente célebre 20 de junio de 1973 y que tuvo un montón de condimentos, recién ahora revelados por el trabajo de Diego, que pudo、eh, reunirse. Con cuatro o cinco sobrevivientes, hombres que trabajaban en aerolíneas, hombres que eran parte de ese vuelo, y pudieron contar cada una de las sensaciones que se vivieron allí. Les adelanto un par, como para que vean la riqueza del libro y del revisionismo histórico. Toda la tripulación era. De alguna u otra manera, parte de la aviación argentina de la década del 50, la que había, de la mano del peronismo, comenzado a experimentar la explosión del área, no solamente a partir de las experiencias con el Pulqui y el Pulqui II, sino también la creación de aerolíneas argentinas. Y el piloto había sido. Sesanteado por la Revolución Libertadora. Y uno de los tipos que lo marca era el brigadier, el, el actual brigadier Capellini. Brigadier en el año 73, por supuesto. Uno de los tipos que había accionado desde adentro, jugando para la, para la Marina, que había sido la locomotora de, esa, de ese golpe de Estado, era Capellini. Quizás Capellini junto con Cachatore, y los dos hombres. De lo que era la aeronáutica de ese momento, los que más habían aportado para que esto suceda, para que el golpe se produzca. Cuando el avión no puede bajar en E6 e i y tiene que bajar en Morón, ¿quién era el titular de la base aérea de Morón? Capellini. Imagínense ustedes cuántas cosas volaron por la cabeza de este piloto, su copiloto. Y el técnico de vuelo. Era volver a la boca del león. Ese Capellini era el que tenía que recibir a Perón. Ese Capellini era el que ponía a disposición su pista para que baje Cámpora del avión. Por entonces, presidente de la nación. Todo eso genera, en vuelo, cuando le dan la orden, cuando Solano Lima. Vicepresidente de la Nación, en e c a r c i l i o de la presidencia, da la orden de bajar en Morón sin dar más datos de lo que estaba pasando en Ezeiza y en vuelo nadie la quiere cumplir, comenzando por Cámpora, que quiere bajar en Ezeiza, sí o sí, se produce un, una discusión, se produce un, un choque donde quedan evidenciadas todas las líneas internas de aquel peronismo de principios de los 70. Bueno, esta es una de las facetas. Que descubre el libro de Diego Dominelli, que nos hace viajar hasta el 20 de junio del 73, pero esencialmente a 12.000 metros de altura. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué pasaba en ese Boeing 707 que 850 kilómetros por hora cruzaba el Atlántico y llegaba a la República Argentina? Bueno, él lo va a presentar esta noche, a las 7 de la tarde, pero el 21 de junio. Estuvo aquí. Hicimos un programa especial por la mañana uniendo dos 20 de junio. Uniendo al general Belgrano con el 20 de junio del 73. Y nos adelantó gran parte de lo que va a decir seguramente esta noche en la librería Hernández cuando se presente el libro. Junto a Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas. Junto a Hernán Brienza, periodista y escritor que fue parte del prólogo. Y a. t e o v a l d o Altamiranda, que fue el técnico de vuelo de aquel Boeing 707 de aerolíneas, que para la oportunidad fue, por razones de seguridad, convertido en avión presidencial. A partir de ese vuelo, entre otras cosas, nace la necesidad de contar con el tango. No existía el avión presidencial en la Argentina. Había que armar un avión de línea para que juegue de avión presidencial. Bueno, a partir. De todos los problemas que vivió ese vuelo, comenzó a, a nacer la, la necesidad de contar con el tango. Bueno, esto pasó el 21 de julio de este año, aquí en los micrófonos de la 750, cuando Diego, casi un mes antes, o poco, poco más de un mes antes, de presentar su libro en forma oficial, lo hacía ante nosotros. Vamos a ir a un audio que nos va a llevar hasta ese día.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 En la i n t e r s e c c i ó n al camino que conduce a la ruta 205, sobre el puente en Tríbol, en la autopista de Feuza, a tres kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco. El palco que deberá albergar a la comitiva, la Orquesta Sinfónica Nacional y.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 Y eso de Lorenzo Miguel, de José Ignacio Rucci, de Lucio s e l l e y que también venía, el、uh -huh. de la p e d u que claro, venía en、claro. el avión.、Uh -huh. eh, toda la tripulación,、uh -huh. más、eh, f r o i l á n González, <coughs> Irma Roy, Sibori. Sí, Todo estaba ahí. Y le digo, che, no se puede conseguir gente de aerolíneas, me interesaba la visión,、sí. eh, y, la, la visión y la versión.、Uh -huh.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 Y finalmente, los entrevistados que cuentan toda esta historia son Teobaldo Altamirano, que era técnico de vuelo、sí. de aerolíneas argentinas. Los aviones en ese tiempo tenían、eh, piloto, copiloto y técnico de vuelo en la cabina de mandos.、Eh, entonces, Teobaldo fue uno de los, es uno de los entrevistados con a n d o y l e que fue el piloto、eh, que también piloteó los Pulky 2.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 Si querés saber más, hoy a las 19, a s í en Librería Hernández, Corrientes 1436, Ediciones Continente, va a presentar oficialmente este libro que Diego nos estaba adelantando el pasado 21 de junio aquí en los micrófonos de AM750. Van a estar Mariano Recalde, el presidente de a e r o l í n e a s Argentinas, Teobaldo Altamiranda, aquel técnico de vuelo del 20 de junio del 73. Y Hernán b r i e n z a 19 horas, corrientes 1436. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido amanecer. Cuando el nuevo día l l e g a a todas horas 41 minutos, llega Nora Jones. You got a famous last name, but you're not to blame,、oh, baby, I see. Who you are, a one time apple queen, and a one time tramp, and an old time moving star. You're a shell picker of the pickiest kind, but you won't 5 3 5 4 6 6 n 5, 5. El micrófono de los oyentes. oyentes. Aire i 750. ¡Felicidades! Un día como hoy, pero del año 1914, nacía en La Rioja José Ignacio Rodríguez. El chango. El chango fue. Sin dudas, uno de los hombres más aquerenciados en aquella Córdoba de la década del 30, a la que tomó como su provincia, en la que hizo una gran carrera d e finales de esa década y que de alguna manera fue el escenario para la segunda parte de su historia musical a partir De 1967, cuando sale en libertad después de cuatro años de cárcel, acusado de un homicidio, porque en esos cuatro años supo cosechar fronteras hacia adentro de aquel pabellón 11 de la Penitenciaría de San Martín, gran parte de todo ese, ese cancionero. Son centenares de canciones las escritas en la cárcel por el chango, cerca de 300. De ese cancionero de la segunda mitad de su carrera profesional, que marcó a fuego a muchas generaciones de folcloristas que vinieron después a tomar la bandera del chango. Sin dudas, uno de esos personajes que han marcado a fuego su paso como solista. Por la música popular argentina. Nacía un día como hoy, de 1914. José Ignacio Rodríguez. El Chango. ¿Ah?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 Cosecha la zapra, la niña se alaja para enamorar. Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, n a d i t a q u e r a Que tan solo un decir se me antoja, después de su boca, n a d i t a q u e r a Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en s i poquita m conformar. o con cosa Cuando c a ha salga la luna en se s de i moca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando regresemos del Info, nos vamos a ir a esa segunda mitad de la vida artística del chango, que estuvo preso. Después de matar a una persona en medio de una pelea, que fue indultado por el gobierno cordobés después de cuatro años de prisión, y cuando sale de prisión, sale con Luna Cautiva, que para muchos、eh, está ahí dentro de las, yo, de las diez zambas más importantes que dio el Cancionero Popular. bueno, La construyó allí en la cárcel, después de casarse con la gringa y de observar a esa luna cautiva por la ventana de su celda todas las noches. Vamos a ir a un material de la televisión cordobesa cuando él la canta por primera vez en ese mítico reportaje antes de, de salir en libertad y después una historia que tiene que ver con Luna cautiva y con Cafrune ¿m? en aquel cosquín de 1978. Tiempo de noticias a 8 de las 3. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 2, 52 minutos. Humedad 84%, temperatura 15 grados, 8 décimas. Cristina Fernández de Kirchner pidió que la justicia se pronuncie pronto sobre la constitucionalidad de la ley de medios. Fue durante la inauguración de una fábrica de lavarropas en Cañuelas. La presidenta aseguró que el país, la democracia y todos los argentinos se merecen una ley acorde a los tiempos que vivimos. Lo que ha significado la nueva ley de medios, por lo menos gran parte de la ley de medios, todavía tenemos una parte que esperemos que se definan pronto sobre su constitucionalidad, porque la verdad que cuatro años esperando por una ley, creo que el país, la democracia y todos los argentinos se merecen tener una ley acorde con los tiempos, con la diversificación, con la no concentración, con la desmonopolización, y la verdad que hemos trabajado muy duro y nos hemos convertido en cuartos exportadores de contenidos audiovisuales.、Es Es importante visualizar a lo audiovisual no solamente como generador de valor económico, que por cierto lo tiene y muchísimo, sino de valor cultural, de identidad y de pertenencia de un país. La suscripción al CEDIN superó los 10 millones de dólares. Así, desde el 1 de julio hasta ayer, se llevaron suscriptos 348 CEDIN por 10.755.000 dólares. Analistas del mercado expresaron que lo esperable es que vaya aumentando el monto de capitales que ingresen y que el proceso registre un salto muy grande en el mes de septiembre. Comienza un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en Formosa. Comenzará este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad y se jugará a ocho imputados, todos ex-miembros del Ejército Argentino y de fuerzas de seguridad. Se investigan crímenes cometidos en perjuicio de 74 víctimas y se prevé que desde el 1 de agosto comiencen a declarar los testigos. ¡Patria Grande! Venezuela fortalecerá la cooperación con el nuevo gobierno de Pakistán. A través de un comunicado oficial, la Cancillería Venezolana afirmó que el país ha seguido de cerca el proceso político protagonizado en los últimos meses en la nación asiática. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, llamó a ambos gobiernos a consolidar las relaciones diplomáticas a través de la consolidación y profundización del trabajo bilateral. Pelota. El chino Luna fue transferido a Rosario Central. De esta manera, River quedó solo con el colombiano Teófilo Gutiérrez como delantero más los juveniles. El atacante Martín Benítez de Independiente está cerca de llegar a préstamo al club de Núñez en una operación que se definiría esta semana. Humedad 84%, temperatura 15 grados, ocho décimas. Tatiana Kuznir. 750 Avanzanza. Derecho a la información. Seguimos recordando al Chango Rodríguez, que nació un día como hoy, pero de 1931. El Chango fue, sin dudas, un personaje que jugó, quizás como nadie, duelos interminables con, con las metáforas. Y que, si vos no conoces por ahí la historia de Luna Cautiva, no le vas a dar el. El sentido que realmente tiene. Tenés que ahondar en la historia del chango para comenzar a leer entre líneas qué quiso decir en cada una de, de sus estrofas. Dentro de un rato te voy a contar por qué dice lo que dice cuando habla de grillos enamorados y en realidad está hablando de los grilletes que lo ataron durante cuatro años. ¿De qué habla? Cuando dice Tuvo que, tuve que hacer un alto por un toro mañero, n y en realidad está hablando de aquel hombre al que mató en un estado de, de emoción violenta, como decía la carátula de la causa, después de haber ofendido a, a quien en ese momento era su novia y después en la cárcel fue su mujer. El chango tiene toda esa. La música del chango tenía toda esa. toda esa mochila, toda esa herencia tan. Tan pesada sobre sus hombros. Pero esencialmente, si a l g o representa su música, su folclore, es a la provincia de Córdoba. Córdoba, las mujeres le llamaran la atención. El vino, los alfajores y la voz del interior. Yo conocí a un curita, más pícaro que ninguno. Solito al mes de febrero le sacaba treinta y uno. Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está bien clara. Todos charlan y se gritan y ninguno sabe nada. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez. Porque hablo con la tonada, me dicen el c o r d o b é s Nada, decían del velatorio: si no la velan de espalda, fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza para h e juego con el cuerpo. Y lo traigo a s i r i a que no es una cachilera para todos los muchachos que toque n la chacarera. A donde te quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el c o r d o b é s Te hablaba de sus metáforas en Luna Cautiva y hablará en forma indirecta el chango de sus grilletes. De aquellos que lo sometieron durante cuatro años, entre el 63 y el 67, y dirá a esos grillos enamorados. Hablará también de una luna que va a sintetizar su presidio, su falta de libertad, y no será él el cautivo, sino, sino la luna a la que él mira detrás de las rejas y que, por supuesto, representa a la mujer amada, a la que se había casado con él, a la gringa. Allá por el 65, mientras el chango estaba en prisión.、Eh, tuve que hacer un alto por un toro mañero. No es más que ese asesinato que tuvo que. ...que tuvo, Bueno, la palabra tuvo es... es fuerte. El verbo tuvo es. El asesinato que cometió. Por emoción violenta, como decía la carátula. Y. Finalmente. El hombre hablará de una serenata que peina la cresta del s a u s a l como protegiendo de alguna manera a, a su amada. Es una gran historia de amor que tiene que ver con un crimen, que tiene que ver con un hombre que sale en libertad después de haber padecido esos cuatro años adentro. Un reportaje de la televisión cordobesa es el instante en el que queda documentado su salida de prisión y la presentación en sociedad de Luna Cautiva. Un juego entre el material de archivo y la versión discográfica de Luna Cautiva para terminar de armar esa postal de época de 1967. Como es de público conocimiento, hace pocos días el Poder Ejecutivo acaba de dictar una ley. Indultando a tre tres penados que cumplían distintas condenas en los establecimientos parcelarios de la provincia. Entre los beneficiarios、eh, de esta resolución gubernamental se encuentra José Ignacio Rodríguez, más conocido por el seudónimo de l Chango Rodríguez, a quien ahora Canal 10 entrevista en forma exclusiva. Chango,、eh, ¿qué siente usted al saber que dentro de pocas horas、eh, va a recuperar su libertad? Bien. Por supuesto, una alegría inmensa, ¿no? un agradecimiento a toda la gente que, en fin, que ha colaborado a puestos de granito de arena, entre ellos el público en general, las revistas, la prensa del país, en fin,、eh, a todos le agradezco i m p r e i n a d a m e n t e a los amigos artistas. Usted ha estado prácticamente cinco años preso. ¿Cómo lo han tratado los otros p e n a d o s con los cuales usted ha tenido que convivir? Muy bien, muy bien. He sido uno más. s a n d o el decreto del Poder Ejecutivo, que al reducir la pena le posibilita a usted pedir la libertad condicional, ¿lo esperaba o ya eran gestiones hechas de antemano? Bueno, esa era, si te quiero, el pronunciamiento, o todo, fue la sorpresa, ¿no? Para todo, puesto que a pesar de que las estadísticas que acá carcelarias, ¿no? Siempre oscilan entre cuatro años y se e s c a b a n a n rebajas, con las cuales este, el s t e e penado que es primario, por ejemplo, van por mitad. Si, una, si un penado le a n d o por ejemplo, c 14 a c e si e e t si uno le andó 1 h a c ocho, e si uno le andó 12, 16 por mitad, ¿no? Así, salvo que venga alguna este, otra rebaja que sea extraordinaria, que mi universidad también p o r í a a r Entonces hace menos, como en el caso de mi papá a mí ahora, que hago tan solo a, a esa cuenta un año menos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué proyecto tiene para el futuro, Chango? Trabajar en el folclore, es decir, en, en mi música, que estoy muy entusiasmado con estos nuevos ritmos que van a ser para mí este, la, la, la, la culminación, si se quiere, de esta tarea folclórica que tengo, porque estoy, v i e n d a c e r como un puente de la tradición a esta era espacial. Durante sus casi cinco años que ha estado aquí, usted ha compuesto muchas canciones, Sí, sesenta canciones he compuesto. ¿Nos podría hacer escuchar alguna de ellas? ¿Cómo no? Te Voy a hacer escuchar una que es precisamente la que describe、eh, el problema mío y le titulé Una cautiva. p、pues, u este y o e r t a j e mantengo en alguna casa con la que es mi compañera, mi g r i n a ¿no? Muy bien, adelante. De nuevo estoy de v u e l t a Después、de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y d i v i d e t tu rancho, a u r l z a t d el camino, a donde los c a s p i n e s te quieren o un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peino mi serenata, la creta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peino mi serenata, la creta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sola dueña de mi alma. みんな、かいと、いば、け o べべさいせば、あせっかてあらべか、そうだ、うえんべいあらば、そうみんな、かいと、いば、けんべべ Que Llora mi guitarra, sollozo del s a u z a l El tintinear de espuelas, derriba y a en el vado. Una noche serena, p rendida en mi cantar. El tintinear de espuelas, derriba y a en el vado. Una noche serena, p rendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, con mi s fofa s t en la huella. Abrieron musiqueros, me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto. c o r o Maniero Allá en el Cali canto A orilla del Sausal Tuve que hacer un alto Por un Toro Maniero Allá en el Cali canto A orilla del Sausal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que alumbra A mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Cate a la reja, son la g u a r a de mi alma. Son mi luna cautiva, que me besa y se va. Gracias. Esta ha sido directamente desde la cárcel penitenciaria, una entrevista exclusiva a Chango Rodríguez de Canal 10.、Bueno. Hoy estábamos charlando con la chiquiledezma y surgió el tema de Cosquín en los 90. Fruto de que ella gana un p r e c o s q u i n a ya por 1992, y que prácticamente eso significó comenzar a, a ser conocida, a salir del anonimato, comenzar a construir su, su carrera, pero a su vez comenzar a toparse con que el cancionero que ella abrazaba, y no era bien visto, ni en esos escenarios, ni en las radios de los 90, que, que pasaban un folclore. Qué sé yo, bastante light, decíamos el regreso de, del paisajismo n o por encima del documento.、Eh, y ella agregaba, como para hablar este, sin intermediarios ni eufemismos, el folclore facho.、Eh, recordamos instantáneamente aquel cosquín del 78, cuando Cafruna, después de cinco años, Volvía al escenario de La Próspero Molina. Y allí el hombre, desafiando a la censura, cantó lo que la gente pedía y no lo que ordenaba la lista oficial de temas permitidos. Y arranca justamente después de cinco años de no presentarse en Cosquín, escenario que de alguna manera sirvió para. Para que c a a f r u n e construya su, su historia dentro del canto popular este, en la Argentina, después creo que del, del, del segundo cosquín, él se presenta y brilla en el segundo cosquín. En aquel 78, el hombre llega después de cinco años de silencio y arranca justamente con Mi Luna Cautiva, del Chango Rodríguez. Esto recordábamos en aquel Funes el Memorioso. La vida por una z a m b a dedicado a Jorge Cafrune. Verano de 1978. Jorge Cafrune subió al escenario y, con los primeros versos de Luna Cautiva, volvió a sellar su vieja relación con el histórico festival.、De、nuevo estoy de v u e l n g después de larga ausencia. イ l クラカランディアケアソンデル el vendaval y ル r a ンシ o mil c a n c i o n erdos デフォゴネ i インビタナマテア。イタ a ゴ y traigo ネ i l c a n c i o n erdos デフォゴネケインビタナマテア。r a ィビセ a orillas del ス a m i n o Allá donde la noche le tejen un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, a y no mi serenate, la cresta del sauce. Nadie de puede asegurar todavía cuando... si aquel puñado de canciones significaron su sentencia de muerte. Del... Lo que sí podemos afirmar es que, a pedido del público, El turco rompió el listado de obras prohibidas por la dictadura y cantó lo que su corazón le ordenó. Acércate a las rejas, s o s la dueña de mi alma. s o s mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, s o s la dueña de mi alma. s o s mi luna cautiva que me besa y se va.、Un、último reportaje antes de su muerte. Un acto en la huella, Radio Argentina, programa de Miguel Franco. ¿Cómo encontraste Cosquín 68?、Eh, bueno, Miguel, tú sabes que estos eventos enormes y tan prendidos al hacer de uno, prácticamente uno nace en el mismo tiempo que nace Cosquín. y fui a l segundo que era rival. Y después de tantos bemoles y cosas y pasares y sucedidos, yo vuelvo a Cosquín después de cinco años. Y es como volver a la casa de los viejos. Hay mucha gente que siente. Yo no quería ir más. Y uno de los representantes me dice: No tenés el porqué por, por、no、haber、bien. tenido una palabra con un fulano dejar de Jardín. e Y、bueno. en realidad, créeme que cuando comencé a abrir el festival, yo el sábado, y cuando comencé con las ambas, de nuevo estoy de vuelta para ver esas esa cosas. La esa s c o s l a que pese a tanto escenario y cosas. A vos se te, se te acaba la silla muchas veces. ...no, ¿no? Recordamos al Chango Rodríguez que nació un día como hoy, pero de 1931. Recordamos a Luna Cautiva. Y entonces también apareció en ese recuerdo la última presentación del de el recordadísimo Turco Cafrune en aquel febrero del 78. Poco antes de morir. Poesía. Me gustas cuando callas. Charles Baudelaire. Tristezas de la Luna. Esta noche la luna sueña con más pereza, cual si fuera una bella hundida entre cojines, que acaricia con mano discreta y ligerísima antes de adormecerse el contorno del seno. Poesía, un poco de poesía en AM750. Aquí Estás como ausente. Nací a un día como hoy, pero del 58. Les prometí que el duende de Adrián Otero iba a seguir sobrevolando la madrugada. A a v e s de un vidrio empañado, un d e s p i d e incesante de recuerdos. La imagen transformada de un amigo de otros tiempos asfixiaba con su axila cuatro libros, cuatro sabios pensamientos. En la parada de cinco, le preguntamos: ¿dónde vas? <ríe> Al centro nos respondió: Y el que nunca más volvió. El barrio lo está esperando。t どんどんど o d んどんど l どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん a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 マミ カラオケ Karaoke 750. ¡Ay, me estoy, me estoy muriendo! ¿Qué dice el título principal de etapa de página 12? Una causa sin techo. La Cámara de Casación rechazó el intento de Macri de zafar de la causa donde se lo acusa de coacción agravada y abuso de autoridad por el desalojo del espacio público de personas sin techo. La justicia. Deberá ahora seguir la investigación que se suma al procesamiento por las escuchas ilegales. Dato central de primera plana, de página 12 de hoy, una causa sin techo. Llega Queen, pero el Queen sin Mercury, el Queen de Paul Rogers, Queen modelo 2007. The faster we fall, when we think that we know it all, we know nothing at all. The letter arrives like a bump from the moon. So, what's left of your life? All your dreams lost to you. Say it ain't true. Breathe. Can't be happening to you. Can't be happening to me. It's hard not to cry. It's hard to believe. So much heartache and pain. So much reason to grieve. Of science, all the knowledge we've stored, magic cocktails for life, people just can't afford say it's not true. You can say it's not right. Versión 2007, el de Paul Rogers, haciéndole la segunda a Brian May. Di que no es verdad. Sin preámbulos, el preámbulo. Costa Rica.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 Ciclo de música popular argentina y latinoamericana, organizada por la u o c r a allí en el auditorio Hugo del Carril, Rawson 42, altura Avenida r í a Davia al 4200. Esto va a ser el viernes 2 de agosto, esto va a todos los viernes del próximo mes, pero va a arrancar el viernes 2, 20 y 30, con la presencia de Ariel Carlino y La Leyenda, presentando el último trabajo discográfico. De Carlino y la banda, Charango entre dioses mestizos. A Ariel Carlino y la leyenda haciendo duendes rondando la cuna. El grupo se va a presentar el viernes 2 de agosto, dando apertura al ciclo Cuando cantan los bombos. Todos los viernes a las 20 y 30. Arrancan con Ariel Carlino y la leyenda allí en el auditorio Hugo del Carril, La u o c r a Rawson 42, altura a Rivadavia al 4200. El viernes 9 de agosto, Canto y Pincel. El 16 de agosto, Yamila Cafruna y Facundo Ramírez. El 23 de agosto, Roxana Fontán. Y el 30 de agosto, María Garay. Ciclo cuando cantan los bombos. ¿Alguna vez deseaste olfatear sin párpados? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe? 7.50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 Comenzamos con para Dianjo, por supuesto, destinado a homenajear a Dianjo Reinhardt. Esto tiene que ver con esas dos grandes preferencias que tuvo Manosetti a lo largo de toda su vida, cuando hablaba de Dianjo Reinhardt y de Luis o Armstrong como los hombres más importantes a la hora de tirar solamente dos de aquellos que revolucionaron la, la historia del jazz. Seguimos con este homenaje a don Walter m a l o s s e t t i que se fue a los 82 años. Este mini, y ahora vamos con la versión de un clasicazo de la historia del jazz después de haber pasado la guitarra de Walter Malosetti. Agradecerle centenares de piezas grabadas en los siete u ocho discos solistas y en los otros tantos grabados con Guardia Vieja Jazz Bands o los California Ramblers o The Georgian Jazz b a n d pero fundamentalmente hay un hecho que habrá que agradecerle de por vida a este maestro de maestros, porque a partir de principios de la década del 60. 61, 62 apareció la Escuela Superior de Guitarra y Jazz, y de allí salieron grandes, muy grandes, que tienen que ver con la especialización del oficio. No todas las guitarras suenan igual, y entonces había que armar una escuela de jazz. No solamente alumnos de la talla de, de Botafogo, por ejemplo, han salido de la escuela de Malosetti. Sino esencialmente el staff de, de profesores con tipos como, como Jorge Navarro, qué sé yo. Todo números uno, de un lado y del otro del mostrador, los que tenían pasado y los que allí comenzaban a construir su futuro. Homenaje a don Walter Maloceté. Walter Malosetti. Nos vamos con los últimos acordes de Dafne y después empalmamos con el info. Tenía 82, se fue hace pocas horas y dejó una herencia musical impagable. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 3, 50 minutos. Humedad 84%, temperatura 15 grados, 8 décimas. Un grupo de gobernadores se reunirá para respaldar a la presidenta de la Nación. Mandatarios de 13 provincias expresarán su apoyo a Cristina Fernández y a los candidatos del Frente para la Victoria de todo el país, encabezados por el bonaerense Martín i n s a u r r a l d e Será en el marco del Encuentro Nacional de Gestar, el Instituto de Estudios y Formación Política del Partido Justicialista, que tendrá lugar en La Matanza desde las 16. El ministro de Defensa recorrerá la base naval de Mar del Plata. Agustín Rossi ofrecerá una exposición sobre los lineamientos de la política de defensa ante más de 300 oficiales y suboficiales. También visitará la base aérea militar y la agrupación de artillería antiaérea del Ejército 601. Patria Grande. En México se registraron 26.000 homicidios durante el año pasado. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de ese país, siendo las entidades federativas de Chihuahua y Guerrero las más violentas. De acuerdo al estudio, el resultado es un 4,3% menor a la cifra registrada en 2011 y representa un índice nacional de 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pelota. Alejandro Sabela dio la lista de convocados para el amistoso en Italia. El técnico de la selección argentina convocó a 22 jugadores que actúan en el exterior para el partido amistoso internacional del miércoles 14 de agosto en homenaje al Papa Francisco. Entre ellos se encuentran Messi, Di María, Higuain y l a v e s s i Sabela habló sobre el trabajo que está realizando con la selección. Y nosotros lo que tratamos de hacer es el trabajo de acuerdo a nuestra idiosincrasia. De tratar de, más allá del aspecto táctico, estra técnico, estratégico, específico, de tratar de, de, de ir armando un grupo, de ir consolidando un grupo y esa relación de lo que es el jugador fuera de la cancha, el grupo fuera de la cancha y el grupo dentro de la cancha. Yo creo que van, mi, la experiencia me dice a mí que como que van tomados de la mano y esa es la búsqueda que creo que tiene cualquier entrenador. Además, habló del Tata Martino y su llegada al Barcelona.、Eh, como bien lo decís, un técnico argentino que va a dirigir a, primero a Messi o, diría, y al Barcelona. O sea, al mejor jugador del mundo y un equipo d el mejor de los últimos años.、Eh, un excelente entrenador que ha hecho una gran campaña en toda su historia. Ganó con Libertad, ganó con Cerro Porteño, hizo una campaña extraordinaria con la selección paraguaya. Eh, en n o l s、eh, llegó en un momento difícil y salió campeón. Así que realmente hay que sentirse contentos y felicitar al Tata por, por el lugar en el que está y, que, y por todos los méritos que hizo para estar en ese lugar. Humedad 84%, temperatura 15 grados, 8 décimas. Tatiana k u s h n i r 750 a v a n z a n z a Derecho a la Información. Yo los voy a dejar con otro par de temas de Adrián Otero que nació un día como hoy, pero de 1958. Dos clásicos de. m e m p h i s Moscato, Pisa y Fainá y Chau Catalana. Solamente nos quedan segundos para despedirnos, para decirle que mañana, cuando comience el nuevo día, estaremos juntos haciendo la noche más larga del día. Chau. money set.